Buenas ya estamos aquí de nuevo, pasó la semana y al inicio del nuevo fin de semana llegamos, dos horas tenemos hasta las 4 las tres en las Islas Canarias para celebrar en esta ocasión el programa número 500 en esta nueva etapa del espacio en blanco aquí en vuestra casa, 500 programas seguidos y como siempre es un placer que nos ayudéis a llenar este espacio en blanco que ahora se abre. Algo que comenzamos en directo desde el Estudio 101 de la Casa de la Radio cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa Natalia Sotillos, Rosa Rodríguez, David Martín, Miguel Pedrero y Miguel Blanco que os habla esta noche acompañados de Greta Navas y Paco Bermúdez que encontró nuestro mágico sonido. una fecha especial para nosotros, han venido un montón de amigos a vernos, agradecemos vuestra visita y tenemos que celebrar dos cosas, eh, como decimos el 500, el programa número 500 y el cumpleaños de Miguel Pedrero que vendrá después, tenemos una tarta y estáis invitados por si queréis Música Y además tenemos premios, como casi siempre, cinco premios especiales y para participar abrimos nuestros canales de comunicación. El teléfono, llamada gratuita 900-137-137, el email espacionblanco arroba rtv.es y nuestro muro de Facebook con saludos para todos los que estáis ahí. Esta noche tenemos muchos temas, algunos estamos seguros que os van a sorprender, ahí va un avance de lo que os hemos preparado. Esta noche, nuestro viaje nos lleva a surcar las aguas del Atlántico para acompañar en su travesía a un cargamento único. Navegaban desde las costas de África hasta los nuevos territorios de América, surcando el Atlántico, a veces en condiciones terribles. Nos referimos a la odisea de la esclavitud Una de las páginas más tristes y funestas de la historia del hombre Junto a nuestros dos invitados especiales Os daremos datos únicos sobre esta época En la que millones de seres humanos Cambiaron dramáticamente su forma de vida Y habrá más. Contactos con el más allá. Estas experiencias que se dan después de la vida. Y esta noche os aseguramos que serán sorprendentes. La travesía está lista. Prepárate, puede que lo que descubramos nos sorprenda a todos. Ahí está el avance de, de los temas, con algunas sorpresas, ya veréis. Saludar a nuestros dos primeros invitados, Miguel del Rey. Buenas noches, don Miguel. Hola, buenas noches. Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal todo? Bien, contento de que estés aquí de nuevo Déjame que lea algunas cosas Eres escritor, ha sido director de la revista Ristre Estás especializado en historia militar Has publicado no sé cuántos libros Decíamos que en el 2013 todo lo que habéis visto en las librerías La mitad es suyo, más o menos Y de Carlos, mi odio de Carlos Era la otra mitad de Carlos Por, por eso. eso Un placer que estés aquí con nosotros de nuevo Gracias Carlos Canales, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Eh, compañero de otras etapas, escritor también. No digo otras cosas que te dedicas, hacen tartas, dicen también. Eso hay que demostrar Podríamos poner a ello, nunca lo habíamos pensado, si nos ha ocurrido hoy. Hace cerveza, dice. Yo no bueno, la he probado todavía, hoy nos iba a traer cerveza, pero bueno. Y eh, autor del último libro, uno de los últimos, no sé si será el último, Esclavos. El ¿es último, sí, ese es el último. ¿Por qué el tema de la esclavitud ahora? Vamos a ver, básicamente porque es un tema que forma parte para nosotros de un ciclo, que es el ciclo que hemos dedicado a la navegación al Atlántico. La esclavitud, que ahora parezca raro, es la base del comercio global internacional. Es decir, nació con la, el tráfico de esclavos. Entre ¿El comercio lo, internacional? Global. Global. Es el primer acto de comercio internacional, sí, internacional global. Internacional, y fíjate que no he dicho, voy haber dicho la ruta de la seda. No, no, no, esto es comercio internacional global. Esto convierte al mundo en mundo, tal y como lo conocemos hoy. Qué y es porque, qué, qué cruel, ¿no? Sí, pero es que era un comercio triangular. Y eso se olvida normalmente. Era un triángulo Espera que lo vamos a contar luego Claro, exacto Era simplemente Que ese es el motivo Es que cierra La trilogía De reglas del viento Y naves mancas oh, yeah. más De, de madera de acero Es una especie De complemento Que quedó apartado Que no habíamos tocado De la navegación En el Atlántico yeah. Miguel, es una, es una Parte de la historia Un capítulo Quizá de los más duros mm. Menos No sé si estudiados sí, Más duros Más duros Más trágicos Estudiado, sí. Re está relativamente bien estudiado. Eh, no tanto como lo hacemos nosotros, eh, que incluimos también todo lo que ha ocurrido en España. Vamos en España, en Cuba, en Puerto Rico, en las colonias españolas. Y, y, y sobre todo también el Congo belga, que aunque no sea claramente el paso del Atlántico, es es un, una serie de crímenes bestiales en el siglo XX, eh, Absolutamente aberrantes Veo que hacia el final tenéis una especie de apéndice Donde ponéis la cantidad de, de personas Que llevaban en los barcos, ¿no? Sí ¿De dónde se saca esa información? Esa información se saca sobre todo De los eh, de los informes eh, ingleses Porque los británicos hicieron Hicieron una a, a mediados del siglo XIX Lo que formaron fue una escuadrilla Para ellos que habían fomentado La esclavitud Para terminar con ella. Se había terminado su negocio, que era la caña de azúcar. Eh, la caña de azúcar en esos momentos la tenía Francia y España, a ellos no les interesaba, y entonces organizaron una escuadrilla naval para terminar con la esclavitud en el Atlántico. De esos informes, de esos informes en los que ellos detenían barcos uno detrás de otro, eh, una vez que estaban metidos en el almirantado, pues están sacados. ya. Yeah. Nuestras cuentas 2 y, y 14, en las Islas Canarias Nos vamos de viaje esta noche Con estos dos señores a descubrir O a tratar de dar luz a una de las épocas Quizá más oscuras de la historia de la humanidad La historia de la esclavitud en el mundo antiguo ...está estrechamente vinculada a la guerra. Las fuentes documentales del mundo antiguo... ...Mesopotamia, Egipto... ...los pueblos originarios de Israel... ...Grecia, Roma, Persia, China... ...las civilizaciones maya y azteca... ...y la India... ...están llenos de referencias a la esclavitud... ...vinculada a eventos bélicos. A menudo los prisioneros de guerra eran reducidos a la esclavitud por sus captores y obligados a trabajar en tareas militares o civiles como mano de obra para trabajos de construcción, ingeniería o agricultura. También era común su utilización como criados para el servicio doméstico. Muchos de los hogares de la antigüedad ...sobre todo en clases no pobres... ...requerían el trabajo de uno o más esclavos... ...como costumbre habitual. Independientemente de los testimonios... ...y documentos escritos... ...también se encuentran pruebas de esclavitud... ...como mano de obra... ...y como ayuda doméstica... ...entre los pueblos que no poseían escritura. Pueblos como los nómadas de Arabia los pueblos nativos de América, los cazadores y recolectores de África, Nueva Guinea y Nueva Zelanda, y entre europeos del norte, como los germánicos, los vikingos y otros. Así comienza uno de los capítulos más vergonzosos de la historia humana. Nuestros invitados nos cuentan algo más sobre ello. los pequeños apuntes de, del pasado, donde ya también había esclavitud, ¿verdad? No es una historia que hay, hayamos inventado en el siglo 17, XVII, 18 y 19. No, la ha habido siempre. Mm. Uh, un matiz importante, cuando nosotros tratamos en el libro tratamos la trata atlántica hacia la esclavitud moderna, la esclavitud que lleva al mundo capitalista que conocemos hoy en día, hace miles y miles de años, hace cuando la esclavitud nace, cruzamente es un progreso social. Un progreso, ¿sí? sí, en el sentido que evita que mates a los prisioneros de combate o de guerra. Si los das una utilidad, y al darles una utilidad, les permite sobrevivir y vivir, lo cual ya es bastante. Eso hoy puede parecer aberrante, pero no es lo mismo estar trabajando como esclavo que estar muerto. Es verdad que el trato de los esclavos era durísimo, durísimo, durísimo, pero dependiera también mucho, en la antigüedad, de la calidad del esclavo. Había esclavos de alta calidad, polivio. Bolivia un esclavo, era un estado doméstico que se convirtió en preceptor, porque por un hombre culto, que entendían era algo valioso y por lo tanto no le matabas lo utilizabas para algo mejor que para tenerle cavando en una, en una, en una mina o, o plantando en un campo es verdad que la escritud era durísima pero siendo durísima, era una alternativa a la muerte con lo cual, bueno, eh, no es lo mismo que he visto en el mundo moderno donde la esclavitud claramente claramente, y lo digo porque a veces ha intentado intentar demostrar que no, que bueno que la, se consideraba un fenómeno natural. Ha habido siempre, hasta el siglo XIX, incluso gente que defendía la esclavitud como institución. Sí, sí, sí como institución jurídica. Aquí mismo había un partido sí, en claramente sí, pro-esclavista hasta sí. casi finales del XIX. ¿eh? No estamos hablando de hace muchísimo tiempo. La explotación del Congo, que ha citado Miguel, claro. que ahora está considerado uno de los mayores genocidios de, de la historia. Poco conocido. Muy poco conocido porque fue ocultado expresamente porque sabía que era vergonzoso lo que estaba ocurriendo allí. Pero fue claramente defendido por instituciones del gobierno belga vinculadas a la corona, o sea, todo el mundo. Y en, en África, a pesar de que formalmente en, en finales del 19, principios del 20, la escritud no existía, el trato que se daba a los a los indígenas nativos por parte de los colonizadores era brutal. O sea, brutal incluso casi peor que el que se les daba con eran esclavos. Lo que quiero decir con esto es que no es lo mismo el que tú sepas que es una institución económicamente interesante para grupos de poder o para gente a la que le beneficia, que el concepto moral. El concepto moral de que la esclavitud es mala, digan lo que digan, e intenten sacar que, bueno, había gente que defendía, se sabe claramente que en la época moderna, es decir, de finales de la Edad Media, que la esclavitud era una institución claramente abominable, o sea, era evidente. Uh -huh. Otra cosa es que había mucha gente interesada en defender, en defender principios que permitiesen la esclavitud de determinado tipo de pueblos o razas por considerar la ficción, porque una ficción en el fondo que eran inferiores o que tenían un tipo de efecto de tara, porque era una manera de autojustificarse a la hora de tener gente que trabajaba para ti de manera gratuita. Es decir, que es el objetivo de la esclavitud, es un elemento económico. Lo que he contado al principio, que luego lo desarrollaremos un poquito más, es que la esclavitud, la trata atlántica de esclavos que empieza en el siglo 15 cuando Portugal se empieza a adentrar en las costas occidentales de África, y toma contacto con los traficantes árabes y con los nativos. Que ya lo hacían antes, los traficantes árabes. Sí, sí, claro, sí, los árabes eran Pero los antes, mayores tratantes de esclavos de, de la Edad de llegar a Portugal, sí, mm. claro. Lo que pasa es que la llegada de los portugueses a las costas occidentales de África coincide al mismo tiempo con la primera puesta en marcha de las primeras explotaciones de azucareras de tipo moderno. Es decir Cuando los portugueses ocupan Madeira, Madeira se convierte durante unos años en la isla más rica del mundo, porque es un emporio azucarero. Es decir, los europeos tenían dos productos... ...que les atraían de manera especial... ...una de las especies que venían de oriente... ...y el otro era el azúcar... ...pero a eso le unieron ciertos elementos... ...que se conseguían en África... ...por ejemplo la pimienta, el marfil, las plumas de avestruz... ...que servían desde... ...o el oro... ...que servían desde desde elementos ornamentales... ...hasta pura y simplemente elementos económicos... Uh -huh. ...todo eso entraba en un juego... ...un juego triangular... ...que se extendió a partir de la, de la, de la ocupación... ...y conquista de América... ...porque establecía un comercio muy interesante barcos que salían cargados de materias primas que los africanos no tenían, los reyesfuelos de las costas, por ejemplo, armas, elemento clásico, que cambiaban por objetos que los europeos necesitaban o podían vender, por ejemplo, esclavos que vendían en América, y al mismo tiempo elementos útiles que cambiaban en, en África o en América, por ejemplo, pimienta, por ejemplo, maderas preciosas, por ejemplo, oro. De esa manera, los barcos que cargaban esclavos volvían a su vez cargados de material, Negocio redondo. Claro, era un negocio redondo. Era tan rentable, era tan absolutamente rentable, que durante más de 200 años lo que hay con respecto a España y Portugal en el resto de Europa es una envidia cochina miserable. Es decir, todo el mundo que ya participar en el negocio. Cuando yo todo el mundo es que llega hasta países pintores, que es que nos parecía raro decir, bueno, hay esta gente que pintaba en África. Dinamarca o Suecia llegan a tener factorías en África. O Brandenburgo, Prusia decir, ¿por qué? Porque era un negocio formidable. No adelantes más cositas, que si no... Vamos un pelín al pasado. ¿Quién, eh, ¿Qué datos tenemos de la Antigüedad de, que, que practicaran eh, este tipo de...? Si la de, esclavitud, de, la Antigüedad. Esclav. Pues, pues, ¿Los pues, ejipcios? Todos. Todos, todos, todos sí. los ejipcios, los romanos, los mayas, los aztecas, todos. Todos sí. los que... en en una guerra cogían prisioneros. Es lo mismo que te ha dicho, Carlos. Vale. Nos vamos a nuestro tiempo. Empiezan los portugueses que descubren entrar en África y ahí empiezan las primeras tratas de... Sí, es un problema económico. Es exactamente lo que está diciendo Carlos. Es un problema económico. Es un problema de, de coger la caña de azúcar porque de repente se ve que la, el azúcar es un producto que interesa y que es un producto que es muy difícil de trabajar. Entonces, como es muy difícil de trabajar, qué mejor que coger esclavos para que lo hagan. Si hay que coger esclavos, mejor que mejor ir a África, ya que tenemos aquí, hemos puesto unas factorías en las que los podemos coger, y si además nos los venden los propios negros que están viviendo en África, y digo negros, como voy a decir blancos, de la misma forma, y si, si además nos los venden los mismos negros que los tienen allí, pues es mucho más sencillo, no tenemos más que darles unas cuentas, y es auténtico, unas cuentas, dos armas, unas telas, me llevo a los negros, los pongo en, en madeira a... A plantar caña de azúcar Y yeah. el negocio redondo Madera era el centro de ese negocio lucrativo que, era... hasta, hasta, fue, que llegó, fue hasta que llegó el, claro. yeah. el descubrimiento de mm, América ¿sí? No adelantemos eh, Si me permitís eh, eh, lo que había, No sabía que había leído en vuestro libro Es que algunos de los primeros esclavos eran guanches Canarios que sí. iban a Madera sí. ¿sí? Madera, madera se, se intentó con Los guanches fue una mano de obra interesantísima Durante un tiempo Pero tenían dos problemas <coughs> Dos problemas que en Madera se conocían muy bien Primero eran peligrosos Muy peligrosos si los guanches estaban acostumbrados a los europeos desde la llegada, desde antes, incluso allá en de Bettencourt y de Gafier de la Salle la llegada de los normandes a Lanzarote entonces, eran eran trabajadores complicados complicados en sentido que que, bueno, ahí hay, hay constancia de, de revueltas, eh, guanchas en Madeira, y bueno, al final, fin, realmente el gobierno portugués eh, necesitaba, decir, hay cartas escritas a la corona por parte de los hacendados portugués de Madeira que querían mantener el sistema esclavista para poder mantener el emporio de la caña de azúcar, pero al mismo tiempo pedían que se les sustituyera los guanches por otra cosa. Aparte de todo, los guanches estaban muriendo por enfermedades, tenían problemas, bueno, de hecho acabaron hechos polvo, Y la solución es muy fácil. Una vez que los portugueses establecen una factoría en Arguín, que es la primera gran factoría moderna... Mauritania. Sí, exacto. Construyen enfrente frente a la isla, construyen un castillo que utilizan como factoría de la flota, que sigue haciendo al mismo tiempo las exploraciones de navegación más hacia el sur, hacia la costa del Golfo de Guinea. Y según se va extendiendo hacia el sur, ven que la obtención de esclavos es muy fácil. Este proceso coincide con los últimos años del siglo XV y, por supuesto, con la llegada de los europeos a América a partir de la llegada de sur de a América tened en cuenta que Cabral llega a, a Brasil solamente solamente ocho años después de, de que Colón tocase tierra en Guanajan y en, en, en las Bahamas es decir, es un periodo muy corto Entonces, mm -hmm. a partir que los portugueses tienen un enclave en América curiosamente lo que hacen es extender de manera masiva el, los, los sistemas que habían aplicado en Madeira pero los pasan a América España, a partir del momento en que Sucede la famosa extraña filantropía de, de las casas y del intento de evitar que sea mano de obra indígena americana la que cultive, con la que cultive las, las haciendas y que sea sustituida por, por gente. Fíjate que es un tema meramente económico. Es decir, el problema de no utilizar indios es que los indios se les mueren por las europeas y los negros que ya las conocen resisten mejor. Con lo cual, es un tema como quien saca una calculadora actualmente y dice, a ver, este se me muere por dos, entonces llega a un acuerdo y dice, bueno, es mejor traer de estos. ¿Cuál era el problema? Que Portugal tenía prácticamente entonces el monopolio de la trata era la única, sí, tenía, tenía claro, la tenía única nación que, que tenía factorías en África y, por lo tanto, era la única nación que podía suministrar sin excesivo riesgo de intercambio. Uh -huh. Claro, ¿cuál es la consecuencia? Es decir, que para Portugal se convierte en un negocio redondo. Tienen las factorías establecidas a lo largo de toda la costa africana y, al mismo tiempo, saben que acaban de ganar un mercado infinito por tamaño y extensión en las costas del Atlántico, del Atlántico Oriental. Esto que ahora puede parecer a por, Portugal y España para mucha gente puede decir, bueno, decayeron, tal. Eso es falso. España y Portugal mantienen el monopolio durante casi 100 años. Eso es muchísimo tiempo. Durante 100 años no hay nadie que se acerque a intentar ni siquiera amagar un poquito o hacer algo de sombra sobre un negocio tan lucrativo. Pero la gente era consciente en Europa, en las cortes europeas, que los portugueses o españoles se estaban forrando. Es decir, que metían oro a expuertas en Europa a través de un comercio en el que tenían un monopolio total. Cuando encima los portugueses consiguen dar la vuelta a África y tocan las costas de la India dando la espalda al sistema tradicional de control musulmán de las rutas de, de, de Oriente, ya claro, el golpe para las civilizaciones no europeas es, es brutal. O sea, les, se enfrentan contra algo que no esperaban. Y es que acaba de aparecer un jugador en el tablero del mundo que tiene el control del mar de lado a lado del planeta y que además de tener control del mar es invulnerable en el agua y encima tiene el control de las costas y del tráfico de seres humanos de un lado a otro aunque nosotros nos hemos dedicado al tema de la esclavitud africana eh, se hicieron intentos de todo tipo, ¿eh? o sea, se movieron poblaciones malayas, poblaciones de la India poblaciones filipinas, poblaciones de, de lo que es Indonesia sí. y hubo muchos intentos, tanto por parte de Portugal como por Francia, Inglaterra, España, Holanda de hacer pruebas con otras poblaciones el problema es que los africanos eran muchos, estaban en un estado de desarrollo muy bajo y eran fáciles de intercambiar. Con lo cual, digamos que era una manado, una materia prima barata que se vendía encima muy cara. Es decir, la relación riesgo-beneficio era excelente para los traficantes. Con lo cual, se concentraron todos en la trata atlántica, que era donde estaba el verdadero negocio. ¿Quieres decir algo, Miguel? No, y además, curiosamente... En África era precisamente donde los propios africanos ayudaban a la trata, uh -huh. cosa que no pasaba en el resto del mundo. O sea, eso no pasaba en Oceanía. En Oceanía eh, los malayos no vendían a los malayos a los blancos. Sin embargo, en África los negros sí vendían a los negros a los blancos. 12 y 27, y 27 en las Islas Canarias. Por si os preguntan en el régimen, que igual están haciendo por ahí preguntas, un recuerdo de dónde estamos y están fuera enigmas de la humanidad fenómenos paranormales sucesos inexp explicación interpretación de los sueños misterios sin resolver espacio va en blanco con migue cola miguel blanco en radio nacional Ahí está el recuerdo, este es el espacio en blanco y estamos en Radio Nacional. Eh, mucho de toda esa locura que ocurre en África eh, sirve para destruir naciones, etnias, pueblos enteros, reinos en, entre los propios negros, entre comillas, entre digamos hombres hombres de color. No. no, no, no. ¿Por qué? Porque son negros, ¿no? Son negros y, y los demás blancos. O sea, ¿Pues ¿Sabes qué es que lo usan Saddam? No, pues no tenían por qué. No se están diciendo con ningún onímo peyorativo, ni mucho menos al contrario, con un respeto enorme. Eh, esa, esos mismos problemas es, han llegado hasta ahora, hasta el, hasta el siglo 21 Esos mismos problemas producidos por por <coughs> la esclavitud. Exacto, Había en la los tramos finales de la Edad Media Europea, había reinos africanos, cuando los portugueses llegan a las costas, que tenían un cierto nivel de desarrollo, que tenían un comercio embrionario, un, un cierto nivel de trabajo en la metalurgia, conocían una buena una pequeña industria razonable de fabricación de telas. Todo eso aparece porque la esclavitud es tan rentable para los reinos guerreros africanos que no les compensa. Dejan de hacer sus cosas. Claro, dejan de, de, de hacer, hacer todo, sigan a claro. hacer esclavos y cambiarlo todo por materia europea. Con lo cual los europeos, la industria europea, barre completamente cualquier eh, posibilidad de desarrollo que hubiera habido en África porque era mucho más rentable obtener los productos manufacturados europeos, que eran, por cierto, de mucha mejor calidad, y a cambio entregarles a los europeos todos los esclavos que tú cazabas en guerra. Con lo cual hay reinos, sobre todo en la cuenca del Congo y en la zona del Congo Angola, que se dedican de manera exclusiva a la captura de seres humanos. Porque es el mayor negocio que tienen. Entonces, la base de su economía pasa a ser la captura de sus propios congéneres para vendérselos a los europeos para que los lleven al otro lado del Atlántico. Entonces, esto durante casi 200 años. Claro, es decir, eso es un daño a la economía africana central demoledor. Nunca se ha recuperado de eso. ¿Qué puertos ¿De qué puertos salían más esclavos? Eh, yo, yo he viajado un poquito por ahí, he visto en la isla de Gore, por ejemplo, sí. en Senegal salían muchos, sí, en Zanzibar también salían para otro lado. En Zanzibar salían para el otro lado, salían para el Pacífico. Ajá. ¿Algunos otros lugares, aparte del muerto de, eh, sí. de Erguín? Es que fue, fue variando. Porque, por sí, ejemplo, no, pero estaba de todas formas estaba más o menos centralizado. ¿eh? En, el, en el Golfo de Guinea es donde estaba centralizado. Y donde más había, porque claro. es una zona donde el, bueno, los reinos que estaban bastante bien organizados en las costas, que tenían contacto con los portugueses el siglo XV, tenía una cierta estructura estatal que les permitía lanzar campañas hacia el interior que además con más profundidad para llegar cada vez más lejos en la captura de, de esclavos eh, hubo un momento decir África era complicado para los europeos pero por un tema que no se soluciona hasta el siglo XIX que es la sanidad uh -huh. o sea, los europeos nos moríamos, por de una manera, en África nos moríamos en el trópico Entonces, esa incapacidad de penetrar en el interior con seguridad de no morirte de malaria o de cualquier otra cosa, hizo que los europeos se concentraran en las costas, única y exclusivamente de una manera muy epidérmica, como si lo rozaran, solo para lo que tenían de verdad interés para ellos, que era la construcción de factorías dedicadas exclusivamente al tráfico, tráfico de, de, de esclavos. De, de comercio de personas. Sí. Esto no se es soluciona hasta el siglo XIX, con lo cual, claro, decir, acaba interviniendo todo el mundo, porque en un, era, en un mercado tan amplio y tan rico que el objetivo era doble. Toda nación europea que se preciara quería tener una pequeña islita en el Caribe para producir azúcar y una pequeña base en África para traer esclavos. Uh -huh. O sea, pero a nivel de tamaño, o sea, había que lo hacía de tamaño muy grande, Inglaterra, Francia, España, ya ve que había ciertos tamaños pequeñitos, Dinamarca, Suecia, Brandeburgo, pero hacía todo el mundo. Todo el mundo acabó con su islita en el Caribe con su campaña eh estructura de ingenios azucareros y su sistema de materias primas en Europa, tú cambiabas allí por esclavos, esclavos que iban a América, barcos que llevaban esclavos, cargaban azúcar. Lo que fue cambiando es la materia prima. Puede ser azúcar, puede ser café, puede ser tabaco. Puede ser algodón. Pero siempre a lo mismo. Era una materia prima cultivada de manera intensiva por esclavos que alimentaban. que decir, que alimentaban un comercio triangular que iba a Europa, África, América. ¿Nunca se plantearon que eran seres humanos y que...? No, no, no. no. Nunca. No, no, no. No se planteó como seres humanos en ningún momento. De hecho, eh, el, el caso del, del navío Zong, el caso que más bestial de todos los que se pueden ver es que tiraron a los esclavos al, al mar vivos porque les daba más dinero el seguro que sí que te, sí sí eso, eso es así y eso es en pleno siglo 18 ¿eh? eso no es en el siglo 15 españa cuando entra en esta historia propiedad entra futuros... la trata una cosa es la trata y otra la esclavitud esclavitud en europa había bien edad media a pequeña escala siempre hubo a muy pequeña escala pero básicamente era una escritura de servicio doméstico eh... No estaba bien vista y además no era, había una cierta reticencia basada en la no existencia y coexistencia. Bueno, es que toda la leyenda de la coexistencia de culturas es un mito monumental. Cuando se reconquista la cuenca del Guadalquivir, el, el, todo lo que es la cuenca de lo que es la Castilla Novísima queda despoblada. Sin embargo, en lo que es en las fronteras de los reinos de Granada y Jaén, que Jaén es un reino cristiano, es decir, ocupado por cristianos mantiene la denominación de reino como Murcia, en tanto que la, en la zona de Córdoba, Guadalquivir o Huelva, Sevilla se pierde. Entonces esa zona no queda prácticamente población. Y aunque siempre hubo eh, pequeños grupos de esclavos que se capturaban y se vendían en Europa, en algunas ciudades europeas llegó a haber un, un núcleo de población africana notable. Pero no se mezclaban con la población, no generaban familias y no estaban utilizados para el trabajo del campo. Básicamente se utilizaban para servicio doméstico o pequeñas. Eran pocos, o sea, nunca, nunca fueron un número excesivo. Si ahora en América... Pronto sobrepasaron a los colonos en el número. ¿Por uh -huh. qué? Porque eran los que sostenían la economía del lugar. Cuando a veces se dice que Haití era el lugar más rico del mundo cuando está en la Revolución Francesa, es verdad, lo era, uh -huh. pero, pero eran los blancos, no lo eran los esclavos, obviamente. Es decir, es verdad, había una minoría que tenía el, el nivel de vida probablemente más alto de la tierra, pero eran los ricos, simplemente, nadie más. Uh -huh. Cuba fue durante años, durante años quiero decir, hasta prácticamente el comienzo de la guerra de los 10 años, la provincia más rica de España era la más rica de España. Es donde se construyó el primer ferrocarril, la que tenía los puertos más modernos, la primera que tiene la primera que tiene todos los inventos de la situación moderna, nacían en Cuba, porque Cuba a partir de finales del 18 se convierte en un... Bueno, y sobre todo después del unimiento de, de Haití tras la Revolución de Santo Domingo, se convierte en el lugar más rico del Caribe, es además el más grande, el que tenía más condiciones, y, en, y se convierte con mucha facilidad en la provincia más rica de España, porque daba muchísimo dinero a los ingenios azucareros de finales de mediados del XIX se si eso le sumas además otra producción secundaria que se tenía, como por ejemplo el tabaco bueno, el resultado era realmente formidable mm -hmm. sí, de todas formas, no, no es España la que más esclavos lleva, eh, aunque se piense así, es, es Inglaterra realmente, Inglaterra y Francia la que más esclavos lleva desde África hasta América España eh, entra de una forma muy limitada en la trata, en el siglo 18 en el siglo eh, 1600 1700 entra de una forma muy muy limitada Y, y además de una forma muy especial Ellos pues tienen allí esclavos Pero eh, sí no una veces se mezclan con la población otra veces no se mezclan con la, con la población Unas veces se los llevan al Perú a las minas eh, Otras veces eh, les ponen en libertad eh, es, una, es una forma un tanto extraña Sin embargo Inglaterra y Francia No, Inglaterra y Francia se dedican a, a la trata brutal eh, Por motivos económicos uh -huh. España entra verdaderamente en la trata Cuando Inglaterra la prohíbe porque entonces con el contrabando se gana más dinero, eso a los españoles les gusta mucho más y entonces rápidamente ellos una vez que está prohibido entran en la trata, venden mucho más caro los negros que cogen y tienen grandes fortunas. El Macre de Comillas eh, es una es un caso evidente, ¿no? El partido esclavista, El que partido existió, esclavista. se gastaron fortunas enormes en, en meter dinero en la prensa para intentar ir contra los grupos abolicionistas como la sociedad española abolicionista es muy tardía es decir vamos a también hay que tener en cuenta con que la esclavitud de las colonias españolas nunca fue tan duro como para las anglossaonanas eh, era dura la vida de los esclavos y españa mantiene la esclavitud o sea la esclavitud es considerada algo casi natural de la población española hasta tiempos vergonzosamente recientes uh -huh. o sea esto es así entonces realmente cuando se empiezan a hacer serios intentos para abolir la esclavitud de las colonias, hay movimientos económicos muy fuertes, o sea, se pagan anuncios en la prensa, hay artículos comprados para ridiculizar a los que creen que los, que los esclavos tienen que ser liberados en Cuba o en Puerto Rico. Bueno, si alguien coge periódicos del siglo XIX, de verdad es que es sonrojante verlo. Ver lo que decía la gente la prensa liberal de la época. De es sonrojante ver que defiende la esclavitud gente como Cano del Castillo. Yeah. Eh, 900-137-137 en nuestro teléfono, extrañamente tranquilo esta noche, está libre ahora por si queréis llamar eh, Resumiendo, la esclavitud es el motor de la economía mundial, surge por, eh, el, por el azúcar y se extiende desde África eh, a través de Portugal por todo el mundo Bueno, es un buen resumen, ¿Sí? básicamente, es un poco, sí, básicamente es eso, es decir, es, es la forma en la que se comienza el primer concierto con, con global mundial que es el negocio de llevar productos fabricados en Europa cambiarlos en África por esclavos, llevar esclavos a, a América y allí utilizar azúcar, café, algodón, tabaco, lo que sea para traerlo de nuevo Europa. Eso genera unos beneficios increíbles. Lo vamos a contar ahora en esa introducción. Desde la llegada de los europeos a América en 1492, el continente fue sometido a la explotación de sus recursos naturales en virtud de derechos de conquista y descubrimiento lo que incluía la esclavitud de los pueblos sometidos Las duras condiciones de trabajo produjeron una merma de la población nativa sobre todo en las islas del Caribe Pero como el trabajo crecía en las plantaciones, empezaron a importarse esclavos africanos. Comenzaba entonces un comercio de seres humanos vergonzoso, apoyado por los más poderosos. Los primeros esclavos negros llegaron a finales del siglo 15, llegando varias decenas hasta 1518. ...fecha en la que la corona dio la primera licencia... ...para introducir a 4.000 africanos en las Indias... ...durante ocho años. Ese fue el primero de aquellos asientos de negros... ...que por mucho tiempo fueron una ensangrentada... ...y lucrativa fuente de ingresos para los gerentes de Europa. Además del negocio oficial hubo también un negocio de esclavos de contrabando ejercido por piratas y comerciantes. Conozcamos algo más de este comercio de seres humanos en América. Se han hecho muchas películas hablando de cómo se trataban los esclavos. Yo tengo aquí que en vuestro libro decís que los esclavos se podían vender, embargar, hipotecar, eh, dar en dote, dar en... Es decir, era un... Eran un objeto. Eran bienes movientes, ¿no? claro. Claro, bienes movientes. Eran un objeto, absolutamente un objeto. En ningún momento se contaba como una persona. Se contaba como un objeto. Ya, y, y luego vamos ver, seguramente un punto Se salvaban de darles mucha leña porque los que estaban marcados valían un poco menos, ¿no? Exactamente. Claro, y porque era un producto muy caro. Era un era producto, producto que llamaríamos no, de lujo, entonces claro. eh, había que cuidarlo. O sea, de hecho, el tener esclavos era un, era un objeto de lujo porque significaba dos cosas. Uno, que tenías dinero para alimentarlos y cuidarlos. Y segundo, que tenías, si, si tenías esclavos, que tenías explotaciones. Claro. Eh, agrarias grandes algo con lo, eh, donde tener que trabajar eh, por buen ejemplo cuando empieza la garcía americana tenía esclavos el 7% en la población del sur solamente o sea decir pero los que tenían tenían 3 millones de esclavos no. o sea es que esa sea la cuestión mm. los malos tratos bestiales erann sobre todo con los esclavos renegados mm. con los esclavos y los esclavos con los cimarrones con los que huían mm. con los que mm. se escapaban eh, con eso sí eran los malos tratos ya. bestiales he leído en vuestro libro también que las formas de Eh, pero no se les marcaban el carrillo, ¿no?, en lugares donde eh, no lo dejaban. Hay, hay cientos de formas todas igualmente de salvajes. ¿Por ejemplo? Pues eso, pues desde marcarles en el carrillo, eh, marcarle cortarles los brazos, cortarles una mano, cortarles un pie, darles 100 latigazos, es que es innumerable. Las formas del mal humano son innumerables. Eh, tenemos ya muchas preguntas. Y antes dices si sí, había esclavos eh, que sirvieran para reproducirse solamente, ya que eran bien... Sí, sí, compraban, compraban claro, sobre sí. todo niñas, compraban niñas porque, porque eran, es, es muy sencillo, los esclavos, una vez que tú comprabas el esclavo, el esclavo era tuyo, el esclavo y tuyo y tuyo todo su producto, si tú comprabas un esclavo que fuese una niña de 15 años y, tenía y podía reproducirse de los 15 hasta los 35, pues todos los esclavos que tuviese eran tuyos, te salía mucho más barato. Y la pregunta del oyente, sí, por supuesto, claro, con los esclavos se una selección, obviamente, claro. porque era, era lo más, sobre todo, eso es, tier, es cierto también que los franceses e ingleses lo cuidaron excepcionalmente bien, ah. mucho más que los españoles. España eso no lo aplica de una manera muy clara hasta muy finales de época, porque, bueno, porque, como ha dicho Miguel, España siempre tuvo un sitio complejo. De, de, de, no, del, del, lo trata de, de una forma extraña. distinta Lo trata de una forma distinta, de y, hecho Pero, en cierto modo, no es que fueran sí. mejores no, O más humanos, o sea, era distinto. distinto Es verdad que fue diferente, pero entre los anglosajones Sí, desde el principio hay una Voluntad clara de sacar productividad Y la productividad no. consistía también en la utilización De los mejores elementos ejemplares Para mejorar los sistemas de producción, por mm. supuesto Sí, no es, que, no es que los españoles Fuesen especialmente buenos, es que no era su negocio Les dejaba poco dinero en relación Con lo que les dejaba las minas, o les dejaba otra cosa En América, de no, no maneras, era su negocio negocio, los asientos cuando se lo daba cuando los reyes españoles daban los asientos, ¿Qué, los es, reyes, es, ¿qué es exactamente? Perdón, el asiento, un, no, un asiento, el asiento es un contrato un en, el que, en el que se compraba o se podían llevar un cierto número de negros vamos a suponer 4.000 en 5 años, pues ese asiento cuando era de los reyes españoles no lo hacían normalmente eh, gente española se lo vendían a holandeses, a ingleses porque ellos estaban en otro negocio mm -hmm. cobraban eso sí, por cada negro que llevaba el rey cobraba una parte luego, ¿qué más le daba que se lo llevas a los españoles sí. que lo llevas otro otros? Pregunta también si familias españolas se enriquecieron uf, familias mucho. Familias españolas, españolas sí, claro. Eh, Sobre todo en la segunda mitad del 19 mucho. ¿Y qué pasó en, con los esclavos en Argentina? Hubo esclavos Sí, sí, sí los subo. El problema sí. de Argentina... Mira, por ejemplo, voy a poner un ejemplo gracioso y simpático. Porque para que se sintiendo el problema de la dimensión. Cuando los chilenos están muy orgullosos, muy orgullosos y con razón, de ser la primera nación latinoamericana que declara abolida la esclavitud ¿Sabes cuántos esclavos se en Chile cuando aclaran a abolida? ¿Cuántos? Cien. ¿Cien esclavos? Claro. Es, es que así es muy fácil, lo difícil es hacer a abolirla claro. en Cuba, que la economía se sostenía sobre los esclavos. Argentina había, había esclavos básicamente dedicados a temas de servicio doméstico y trabajo en campo, y había un número razonable. Es cierto, además se sabe perfectamente porque un número alto, por ejemplo, el ejército de los Andes San Martín, estaba formado por negros, formaban por en, regimientos enteros, uno por lo menos completo. Y participan en la defensa de Buenos Aires, también colaboran en la defensa de Buenos Aires contra los ataques ingleses. ¿Qué pasa con los negros en Argentina que van desapareciendo? Pues dos cosas muy sencillas, en gran parte se van y en gran parte se acaban mezclando con la población. Esto no es un Eso fenómeno... Eso lo decíamos al principio. Claro, no es que, un fenómeno único. El caso único, español es un caso extraño. Pero no es un fenómeno único. Alabama, Alabama el estado esclavista por esencia del sur, cuando comienza la recidida americana tenía mayoría de población negra. Hoy los negros en Alabama son el 25-26%. ¿Qué pasó con ellos? Que se fueron al norte... Se van. Claro. Es decir, la gente, una vez que es libre, se va donde vive mejor. Es decir, una gran parte de los negros argentinos acabaron emigrando hacia Brasil, hacia el pues, acabaron yendo. Y otra parte acabó pues a, absorbida por la población, porque el número fue siempre muy pequeño, y no eran útiles y necesarios para la economía local, no formaban parte de Exacto, algo vital. El problema es Entonces, la economía. Claro. El, problema, el problema siempre siempre hay que pensar la esclavitud como economía, siempre. Uh -huh. Uh -huh. Eh, preguntan si podían conseguir la libertad, pero lo voy a... Pre pregúntalo un poquito más tarde eh, ¿a dónde llegan los primeros esclavos? ¿Brasil? ¿Y eh, eh, Cuba, Brasil, Primer, las Islas del Caribe. Caribe Llegan primero al Caribe El pasado de Brasil al Caribe es que Brasil se llega enseguida Con lo cual claro. van llegando al mismo tiempo La cuestión de Brasil es que Brasil Como los portugueses eran a principios del XVI Los que dominaban la Trata Atlántica Están frente de Angola, cualquiera lo puede ver hmm. Que era los portugueses construyen rápidamente Una serie de factorías en lo que hoy es La frontera entre, entre Angola y, y el Congo Para suministrar esclavos en masa a Brasil Entonces Brasil absorbe tanto Que durante los primeros años, pero además de largo, es el, el territorio que absorbe con más claridad cantidades ingentes de esclavos, porque ahí los dedican a todos, de la explotación minera hasta trabajo en campos, desde el servicio doméstico hasta las obras, les valen para todo, y traen muchísimos. Eh, luego hay un periodo claramente de preponderancia caribeña, una vez que España pierde el control de las pequeñas antillas a principios del 17 que es cuando todos los países europeos se, se hacen con su islita, todos tienen una, especialmente cuando Inglaterra conquista Jamaica. A partir de la pérdida de Jamaica y de la ocupación por los británicos, ¿para que alguien se, se dé cuenta lo que eso significaba? Para Inglaterra, en 1650, por, por un año, Barbados, ese islita insignificante del Caribe, valía mucho más que todas las colonias de América del Norte. ¿Sí? Muchísimo sí. más. Generaba sí, más rentas. Es, es, claro, son las rentas que, pues, que generaban. Mucho más, mucho más. La renta del producto Entonces, claro, eso es muy importante porque se olvida ahora la dimensión, pero a veces no se entiende bien, dice, bueno, por qué Inglaterra parece que le, le importaba tampoco a Francia o Canadá, no? Porque a Francia le importaba era Martinique Guadalupe, que es donde tenía el dinero, y, y, y, y, la y Santo Domingo, lo que dice es Haití. Ese triangulito es donde Francia obtenía las rentas y el dinero, no en Canadá. Por eso esa frase despectiva de Voltaire cuando la pierden a todos los ingleses. Va, total, que más de unas cuantas tosesas de nieve. Dice, bueno, ¿cómo se puede ser tan ciego para el futuro? Pues sí, lo eran, porque estaban al, al día a día de la época. Yeah. Eh, ¿Cuánto costaba un esclavo, más o menos, se sabe? Depende de la época. Depende de la época, sí, depende uh -huh. de la época, depende de la edad, depende de la calidad del esclavo, uh -huh. depende de dependía de muchas cosas. Pero ¿No? si quieres compararlo con un objeto de uso de consumo, sí. eh, que es lo que se se en Estados Unidos, porque la forma que la gente lo entienda, en el siglo 18 un esclavo de calidad, un varón de calidad joven que te pueda servir para trabajar, venía a valer aproximadamente el equivalente a lo que sería una moto. Era el valor de una moto. ¿2.000 euros? Sí, o o menos, el valor de una moto. Era uno, una, una herramienta útil, cara, pero bueno, que la gente podía tener si la necesitaba para algo, si no era una inutilidad, no tenía ningún, era un objeto inútil. Entonces venía a costar posiblemente pues, una moto. Eh, un grupo de esclavos de cierta calidad, de cierta calidad que fue capaz de trabajar en un campo de, con, de dimensiones considerables, pues sería como un coche de alta gama, más o menos, lo que el, el precio aproximado que podría valer. Pero con un problema, consumía mucho más. Que un vehículo nuestro. Es decir, era un objeto que consume, además de producir. Entonces, si tú no le pones a trabajar, te arruina. que es decir, eso es, eso es difícil de entender, así simplemente dicho. Pero en la utilidad del esclavo era que produjera dinero. Si no producía dinero, como co tiene que comer, te está consumiendo a yeah. ti. Entonces, claro, Por realmente si tienes que venderlo. Si hacerte? tenías deudas, podías sí, dar el esclavo. Claro, se podía hipotecar. Eh, y dar emprenda. Los montaban en los barcos. ¿Cuánto se calcula que morían en las travesías? Un 25%, 25%. normalmente. 25% Los portugueses creo que eran bastante buenos, porque cuando morían los bautizaban antes de tirarles. Sí, al, sí, sí. Antes sí, de claro. tirarles, por lo menos se salvaba el alma del sí, pobre negrito, sí, ¿no? Exactamente. Pero, ah, pero, sí, pero eso es lo que decíamos antes, muertos. por lo menos los tiraban muertos, los ingleses los tiraban vivos. Ya. Eh, ¿Cuándo se convierte en el gran mercado Estados Unidos? Eh... Cuando, principalmente cuando cuando a partir del siglo 18 las 13 colonias americanas empiezan a extenderse, empiezan a aumentar en población. Porque a veces hay un mito por ahí que ese de los esclavos blancos. No es lo mismo. O sea, los americanos mandaron, los ingleses mandaron un montón de gente a servir las colonias en lo que se llamaba eh, contratos de servicio, de servicio, bueno, era una especie de servidumbre que, por ejemplo, por pago por deudas, tú podías servir durante un tiempo a las colonias pero luego te acabas liberando, te comprabas unas tierras en el Ohio y te desaparecías. Sin embargo, los esclavos estaban marcados de por vida. Y los esclavos empiezan a convertirse en una parte importante y notable de la, de la, de la sociedad americana a finales del 18, pero principalmente lo son a partir del momento en que los del norte ayuda a convertirse en algo rentable, que es un fenómeno curiosísimo, que es el invento de la máquina desmotadora de de la mío. máquina desmotadora Whitney, de Whitney es, es una no máquina me, no que me. permite multiplicar de una manera infinita la producción de algodón de las grandes plantaciones del sur la inventa gente del norte, claro que tienen las máquinas y la industria eso aplicado al sur convierte de repente de repente, lo que era una, una economía agraria, psah más o menos pasable en una fuente de negocio de exportación impresionante, impresionante, entonces a partir de ese momento en Estados Unidos la esclavitud que era algo, no voy a decir que marginal porque la población negra era alta, de hecho la población negra era muchísimo más alta en el sur que ahora, si la población americana negra en contra que quiere que sea todo el mundo sigue disminuyendo en el porcentaje total, ahora mismo anda por el 13% más o menos, en el sur, cuando empieza la guerra civil, en algunos estados era el 40-45. O sea, ahora mismo eso es inconcebible. Entonces, esta población se convierte en la base de la economía en el momento que toda la economía del sur se concentra en el trabajo para la exportación. Es decir, es una economía agraria muy interesante porque no trabaja para sí misma. Trabaja para exportar. Lo cual, a la larga, va a ser una de las cosas de la guerra civil porque le va a enfrentar con la economía norteña, que era una economía industrial en crecimiento que lo que quería era poner trabas a la importación de productos europeos. Porque los productos industriales, manufacturados ingleses les hacían la competencia. Entonces, de hecho, la ley de aranceles es una causa más importante de la guerra civil que la esclavitud. Porque el sur se niega en redondo a que se le corte el sistema que le permite convertirse en una nación básicamente exportadora. Estados Unidos en 1850 tenía la primera flota mercante del mundo. del mundo o sea, Era básicamente una nación que vivía del comercio. Y ese comercio sostenía en gran parte en las exportación de materias primas producidas por esclavos en el sur. Uh -huh. Entonces, esto, el fenómeno americano de impulso es muy moderno, es del 19 en, Hasta el siglo 18 es decir, hasta realmente, hasta la rebelión de Santo Domingo, el centro principal del tráfico de esclavos, del comercio de esclavos, de la vida de esclavos, del número del trabajo, era el Caribe. Las plantaciones azucareras de tabaco, el Caribe. El Caribe el que lo concentraba todo, uh -huh. porque era donde estaba la mayor parte del mayor número de esclavos, además, y donde se producían, como hemos dicho antes, unas rentas, bueno asombrosa. Es decir, tener una peña isleta suponía una fortuna para cualquier nación que la consiga. Claro, luego hay que tener en cuenta también, eh, además de lo que dice Carlos, que a partir de 1815, que es lo que decíamos al principio, eh, Inglaterra de repente decide que es preferible que no haya tráfico de esclavos a través del Atlántico. Claro, lo decide porque ha perdido las colonias americanas y porque, y porque la producción que está empezando a sacar del Caribe no le merece la pena. Con lo cual, eh, se dedican a hacer un poco de policía del de mar. ¿Qué sí del policía del mar eh, de forma que no se que no haya ese tráfico que estamos hablando desde el principio que vaya desde África hasta América, pero no dice nada del tráfico en América, con lo cual eh, el sur lo que hace es coger todos los esclavos que puede de las islas del Caribe y de toda la zona más los que ellos mismos producen por lo mismo que decía el oyente, ¿no? Porque porque cogen esclavos, cogen esclavas que se vayan reproduciendo. Ya. Os pido si podéis síntesis y y, y seis breves eh, antes de pasar a la tercera parte. Os quedáis un ratito más después de las tres, ¿no? no. La iglesia que decía, qué decían los anglicanos, la iglesia católica, los La iglesia a la iglesia le parecía bien. Bueno, le parecía, parecía también a también que en el siglo XVII la pro, el propio rey y la corona, la corona hermano Enrique la corona claro. sostenía varias de las sociedades mercantiles y gasas al tráfico de esclavos con descaradamente con en la época siguiente a Cromwell es decir, Carlos II, el hermano, era, el, era uno de los principales inversores, una de las grandes compañías de África dedicada al tráfico de esclavos en las costas de Guinea. Entonces, eso era una cosa absolutamente aceptada y aprobada. Incluso en los superprotestantes suecos, los suecos no dicen nada cuando Suecia establece factorías en la costa de Guinea y se compran una pequeña islita en el Caribe para dedicarse a la producción de azúcar en el tráfico de esclavos como todo el mundo, que es lo que avecían sus Primos y vecinos daneses Bien. Y lo que hacía todo el mundo en Europa cuando podía O sea, en Europa traficaba con esclavos El que podía, y el que no, no Pero el que podía, vaya que si lo hacía No tenían el más mínimo escrúpulo en hacerlo Todo lo contrario lo y la, iglesia no, la iglesia no pone ninguna pega 900-137-137 Nuestro teléfono por si queréis preguntar algo Seguimos adelante con la tercera y última parte De esta extraña historia Espacio en Blanco En Radio Nacional Con Miguel Blanco los negreros efectuaron el llamado comercio triangular Cargaron ron, tabaco y armas en Europa Lo cambiaron por esclavos y marfil en África Y vendieron los esclavos con lucro en América de donde regresaron con materias primas y minerales a Europa. Durante el tránsito aproximadamente 50% de los esclavos moría. No hay cifras exactas sobre las víctimas de las atrocidades cometidas. Expertos calculan que entre los siglos 16 y 19 ...un total de 100 millones de personas fueron deportadas o murieron durante el viaje. Las estimaciones del número de esclavos que fueron transportados a las Américas... ...alcanzan casi los 14 millones. Es casi inimaginable lo que aquellos hombres y mujeres sufrieron a manos de sus captores sus mercaderes y sus compradores. Aunque se vieron reducidos a la categoría de objeto, sin derechos humanos, en ocasiones resistieron a esta forma de existencia indigna de un ser humano. Los amos blancos emplearon todo tipo de castigo físico. El único amparo de aquella gente maltratada Fue el hecho de que un esclavo con marcas de castigo perdía valor Así, con poco que perder pero la posibilidad de ganar la libertad Muchos esclavos se rebelaron contra sus dueños Comenzando con métodos pacíficos como el grito o el canto nocturno Incluso se pusieron en huelga o deliberadamente sabotearon las máquinas de su amo Muchas veces también huyeron de la esclavitud y a veces se sublevó la entera población africana de un rancho o incluso una región. Los amos a veces no sobrevivieron a la venganza de su propiedad. La gente escapada trató de formar aldeas y fortificaciones para sobrevivir. Estas viviendas y empalizadas estratégicamente ubicadas se llamaron palenques o ...jumbés o quilombos. Las primeras rebeliones comenzaron en el siglo 16 A veces se formaron verdaderos reinos... ...como el quilombo de los Palmares... ...nueve grandes palenques organizados en el norte de Brasil. Este es tan solo un ejemplo. Las rebeliones a veces se convirtieron en revoluciones... En 1791, los esclavos de Haití se sublevaron y declararon su independencia en 1804. Fue el primer país de toda América Latina. Sigamos conociendo más detalles de esta historia. Les decía a nuestros invitados que un minutito y seguimos luego. ¿Cuántos millones de esclavos pudo haber? No sé si os he hecho la pregunta. 100 millones, como decían, 14 millones... ¿Se sabe algo um, no unos 14 entre 10 y 14 es que las cifras eh, son muy variables dependiendo de dependiendo de los autores dependiendo de los países son muy variables pero entre 10 y 14 probablemente y es cierto que los re... no sé quiere decir algo carlos no, no, no. es cierto que si lo... nos preguntan oyente que los reyes católicos trajeron algunos de estos eh, indígenas de las zonas colonizadas para que se formaran en colonias en las universidades españolas no, vamos a ver, indios sí, pero es distinto. Indijeras, pero no, no, no, no, no, no, no, no, los, no es Los niños. negros, alguno, excepcionalmente, ah, sí, podría no, acabar. pero un par de ellos sí, sí pero, pero muy poco. Pero, pero estaban totalmente anecdótica. integrados en la sí. sociedad española. Sí. Decía, no los trajeron especialmente. Estaban ya integrados en la sociedad española sí. en 1490. Pero eso ocurre en tu Europa Occidental, no solamente en España. ¿eh? Sí. Claro. Eso fue algo general, pero eran eran grupos muy minoritarios, cosas muy... Mira, hay un ejemplo, por, por cuando... 15 bueno, segundos ¿eh? Bueno, pues entonces sí, sí. Lo contamos que si sí, luego decir Pero pero que son casos Siempre muy, muy puntuales Muy militarios Nunca fue una actitud masiva O sea, ahí estamos hablando De decenas de miles de personas Con lo cual siempre hay Excepciones de todo tipo Ya yeah. Las hay muy curiosas además Música ¿eh? y pues nos lo cuentas. Lo ¿sí? voy a contar en la carrera para que veáis a qué extremos puede llegar eso. Vale. Se acerca la noticia hasta las 3, las 12 en las Islas Canarias. Natalia Ayala y Luis Valle nos traen toda la información. El teléfono sigue en marcha por si queréis participar. 900-137-137 eh, llamada gratuita, ya sabéis. Y el email espaciomblanco arroba rtv.es Y en la segunda hora viene Miguel Pedrero. Celebraremos su cumpleaños y nos va a traer un tema de contactos con el más allá. Un tema absolutamente sorprendente. No solamente aparecen familiares sino que a veces hasta las más mascotas que hemos tenido en nuestra vida nos no vayáis tenemos gustaría mucho que contaros aquí en radio nacional este es el espacio en blanco enseguida regresamos espacio en blanco en radio nacional de españa con miguel blanco 16, 2 y 6 en las Islas Canarias segunda hora del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional todavía tenemos mucho que contaros los saludos para los que estáis ahora en directo sintonizados en Radio 1 y Radio 5 saludos, cariños cariñosos abrazos desde España para todos los que estáis fuera de nuestras fronteras en la radio online y también a lo largo de la semana esos ciento y pico mil descargas que tenemos en el podcast haciendo que tengamos un 100% de popularidad aquí en esta casa 100-137-137 es nuestro teléfono esta noche celebrando el programa número 500 en esta etapa del Espacio en Blanco y eh, con ganas de que estés ahí con nosotros estamos tratando un tema con Carlos Canales y Miguel del Rey que tiene que ver con esto que ahora os podemos, para que escuchéis me engañaron Por me secuestraron y me vendieron como esclavo bueno negro ¿cómo te sientes ahora? bueno me llamo Solomon Noza. Soy un hombre libre y no tienen derecho a detenerme. No eres un hombre libre. No eres más que un miserable fugitivo. Si otro sirviente no obedece a su amo, será castigado a base de latigazos. La Biblia. El estado de tus trabajadores es lamentable. Los he comprado. Lo dices con orgullo. Constato un hecho. ¡Hablo! Y hago lo que me place con mi propiedad. Ahí está ese fragmento de la película. ¿Diez años? Es... ¿Cómo es? Doce años de esclavitud. Doce años de esclavitud. Doce años de esclavitud. ¿Cómo eran las cosas? Eh, ¿Cómo se podía... Luego que no me cuentes esas anécdotas. ¿Cómo podía un esclavo hacerse libre? ¿Había alguna fórmula trabajando? Sí. Era en sistemas comprando legales. Comprando su libertad. Claro. Es decir, podía comprar su libertad, se le podían conceder por una... Mira, por ejemplo, un alto número de los... Mira, yo creo que, por ejemplo, en Nueva Escocia, en Canadá, hmm. tiene presente un 3% de población negra desde el siglo XVIII... Y el origen es muy curioso. El origen de los negros de Nueva Escocia, así, cualquiera puede teclear en Google, Black Nueva Scotians, es que le sale un pequeño grupito de población negra organizada. Tiene su origen en que cuando el ejército continental de Washington decide alistar negros, muchos sureños no se alistan ellos, entregan un negro, así. y su propiedad es su nombre. Pero cuando los ingleses hacen lo mismo y empiezan a conceder la libertad a los que se alistan al ejército, le colocan al ejército de Washington una estación incómoda y es que temen que los negros se alisten masivamente con la reina con el rey, con el rey. entonces dices, bueno, ¿qué hacemos? Dices, pues lo mismo, entonces consecuencia es decir, es una manera, por ejemplo, de liberarte el servir con las armas, un ejemplo dos, imagínate que tú has cuidado muy bien a tu dueño, que es un ancianito, y lo has estado cuidando y el ancianito antes de morirse, pues te da la libertad una carta de libertad, es una carta otorgada Entonces, exactamente igual que, que una propiedad, tenías un sistema legal que te permitía. El normal, es el que ha dicho Miguel, normalmente la compraban. Sí, lo compraban, ¿Con los, ahorro, con los ahorros eh, sí, sí. que iban. Sí, podían ah, ahorrar, teniendo. porque a veces les daba algo de dinero. Sí, sí Entonces, o tenían sus propios, tenían sus propios campos, sí. sus propios campos pequeñitos que iban trabajando y con los productos que sacaban, pues los vendían. Hay casos de libertos que llegaron a ser, como tengo aquí uno, no voy a dar el nombre, llegó a ser catedrático de latín en la Universidad de Granada. Sí, bueno, sí, ese es, es Juan Latino, es Juan que lo la que Latino. hemos comentado antes, que sí. lo has dicho tú Y luego también, como decía Carlos, eh, Alejandro Dumas también la anécdota consiste en eso, que normalmente, como siempre existía una microeconomía que les permitía mantenerse, había formas de obtener libertad, pero curiosamente en Estados Unidos eso se fue endureciendo, según fue avanzando, la necesidad de tener esclavos porque el tráfico atlántico era más complicado, entonces tenías que suministrarte única y exclusivamente de los nacimientos, de los que nacían esclavos por ser hijos de esclavos. Eso, en las naciones eh, europeas, va cambiando, y en América, a través de lo que se llaman las leyes de vientre libre, que son leyes que permitían, aunque era un disparate, que los nacidos de esclavos ya no lo fueran. De manera que era, una, era un sistema de ir eliminando la esclavitud de manera progresiva. Entonces, eso es lo que se intentó, por ejemplo, en, en pequeña escala, en, en las colonias españolas de, de las Antillas, y en algunos otros países europeos, que lo que hacían era eso. Es decir, bueno, en vez de abolirla de golpe, que obligaba a pagar indemnizaciones a los dueños... ...creabas una ley, una especie de ley intermedia... ...que eran leyes de vientre libre... ...de manera que ya todos los nacidos de esclavos... ...ya no nacían esclavos... ...de forma que de esa manera... ...por pura, por pura evolución de las cosas... ...la esclavitud acabaría desapareciendo... ...en un tiempo razonable... Uh -huh. ...afortunadamente para los esclavos y para el mundo... ...eso se acabó acortando por leyes de abolición completa... ...que fueron eliminándola a lo largo del siglo XIX... ...en todos los países civilizados... ...entre comillas del mundo... ...la esclavitud ha seguido en otras zonas no occidentales... ...durante mucho tiempo... Y ahora me lo contarás okay. eh, se me ha olvidado la pregunta que quería hacer Eh, te pregunto alguna de las cosas. Eh, no la esclavitud como están, los Reyes Católicos trajeron aquí. Eh, hablábamos antes de la Argentina, pero es un tema que mejor no tocar, ¿no? Eh, decíamos en Saúl, me ya. En esta introducción decíamos que, bueno, había varias formas de eh, conseguir la libertad, bien pagándola, como decíamos, o bien a través de las revoluciones. También, eh, un... también. Sí, claro, una vía. Una vía era la revolución. Y un caso quizás bastante significativo es el caso de Haití, que es, el, más el, más es el, único, el primer el país... Ya, no sé si habéis estado, hoy contaba a nuestros compañeros que a veces cuando vas por las calles y están los negritos allí ¿Queda algo de Haití? Sí, ¿no? sí, bueno, oh. te llaman, te miran a los ojos, te dicen blanco, con un, una fuerza, no sé si con odio, ¿no? Y es fácil entender después de tanta... Hombre, en Haití, no sé qué, en Haití una es. vez una vez que, que la revolución triunfó en 1804, sí. mataron a todos los blancos que quedaban, ¿eh? eh no Quedaron unos cuantos, por eso el diablo no les ayudó a que siguieran adelante. <risa> Ay, no, pero eso no, es, es, otra bueno, no, bueno. no, es otra historia. Eh, el, el tren del de, ferrocarril de, de la liberación en Estados Unidos, ¿qué pasaba eh, en Estados el, Unidos? El ferrocarril el el es, un, es, un, es, un, no es un ferrocarril, <risa> para que los oyentes no crean que, que era una vía de tren. ¿eh? Es el nombre que se le dio por parte de los grupos abolicionistas del norte, que de su mayor parte estaban vinculadas a la, a la iglesia, eran iglesias. Son los cuáqueros, son los grandes... Los grandes enemigos de la esclavitud en Estados Unidos son los cuáqueros de Pensilvania que se extienden a lo largo de todo el norte y que van convenciendo porque hacen una gran labor en ese sentido. Eh, se van sumando ellos de alguna manera o pues, grupos de gente humanista que se da cuenta que la esclavitud es una barbaridad y que les daba realmente vergüenza que los Estados Unidos fueron una nación que tenías que tuviese esclavos. Entonces ellos organizaron una red, una red muy muy sofisticada que se llamó así el ferrocarril subterráneo, que era una red huida, una red huida al norte. En una red que facilitaba la huida de los esclavos eh, hacia el norte eh, esa, esa red esa red en general acababa en Canadá porque Canadá era un país libre Con lo cual allí los esclavos podían vivir en libertad Porque el problema en el norte en los estados del norte es que los cazadores de esclavos Operaban también por autoridad federal en los territorios de la Unión En los cuales no había esclavitud desde principios del siglo XIX Explico esto brevemente porque si no es un poco confuso cuando Estados Unidos hace nación independiente y se dote de su primera constitución, a lo largo de esa década, de la década que va de 1790 a 1800, la práctica totalidad de los estados del norte declaran abolida la esclavitud, o sea, desaparece. Sin embargo, en el sur sigue existiendo, con lo cual pasa a un país dual, un país que tiene esclavos en unos estados y, esclavos y, y no esclavos en otro. Ellos lo llamaban estados de suelo libre y estados de esclavitud. ¿Cuál es el problema? Que cuando la Unión se va extendiendo hacia el oeste... Los territorios esclavistas que están, necesitan grandes extensiones de territorio, son al mismo tiempo grandes especuladores de tierras, quieren que los estados nuevos se incorporen como estados esclavistas, pero en el norte se niega a que los estados nuevos se incorporen como estados esclavistas, lo cual genera gigantescas fricciones que en el caso de Kansas, por ejemplo, acabó una verdadera guerra civil guerra civil dentro de lo que en este caso es un problema del número de votos. Ya, tendrían, tenían unos más votos, los entonces tendrían más votos los estados esclavistas que los estados no esclavistas. Claro, una de las cosas que lleva la guerra civil es que el sur se da cuenta que haga lo que haga siempre va a perder las elecciones por el número. Eh, cuando empieza la guerra civil, los estados sureños eran 9 millones de habitantes, de los cuales 3 y medio eran esclavos negros. El norte tenía 23 millones. Entonces, claro, era imposible elegir un presidente sureño, que había sido la tradición al principio. Con lo cual, se encuentran contra una situación en la que en el futuro van a perder. O sea, el sur iba a perder de todas maneras, de una manera a otra. Entonces, como van a perder de una manera a otra, llega un momento que se acaba una guerra civil. Pero el ferrocarril subterráneo no afectó tanto como mucha gente ha pensado al número de esclavos huidos. Fue un número muy pequeñito, sí, número muy pequeño. pequeñito, ínfimo. No afectó en nada la economía del sur, pero afectaba la moral muchísimo porque muchos sureños eran conscientes de que dentro de su propio país, se consideraban norteamericanos, había gente que no solamente no pensaba como ellos, sino que acabaron considerando enemigos de su modo de vida. Y eso mm. les acabó llevando a un conflicto. Por eso por eso huían a Canadá, porque Canadá pertenecía a Inglaterra, en Inglaterra eh, eran libres, y sin embargo en el norte no podían ser libres, porque al ser un objeto, eh, el, el, su dueño del sur siempre podía reclamar. Por eso, si, por si una primera anécdota. Eh, cuando he contado en Nueva Escocia, los negros de Nueva Escocia actual derivan de los que huyeron en la época de anterior a la guerra civil, porque los que habían llegado después de la guerra de independencia americana, que eran negros que habían combatido con el ejército del rey, o sea, con los británicos, los mandaron a todos a Liberia. Claro. Eso, eso mandaron a África, a Sierra Leona, vamos. Eh, es curioso porque Haití fue el primer país que se independiza donde sí. surgen también liberaciones en, en América Latina, me refiero. Hay rebeliones de esclavos constantes, constantes. Las más importantes en Brasil. Va a ser un país tan grande, tan monumentalmente grande, que en Brasil lo que hace lo que ha visitado además fenomenal en la introducción los quilombos que ven los palmares se convierte en un verdadero reino de esclavos huidos en las montañas. Entonces los portugueses tardan en algunos de casos decenas de años en acabar con, con, con los auténticos reinos estados negros de esclavos huidos. Pero el primer estado como tal organizado en el mundo, además es correcto, es la primera nación libre, la segunda nación independiente de América, después de Estados Unidos, y la primera de habla latina, pues de una manera, es Haití. Haití es un modelo para todos, es donde se refugia Bolívar después de del desastre de la primera época de su república. Haití era el modelo a seguir porque Haití había demostrado que se podía vencer a cualquier potencia europea... y ni más ni menos que Napoleón. El cuñado de Napoleón, que es el que manda al ejército francés en Haití... en santo Domingo, muere allí. Entonces, no, no, quiero decir, pero realmente es un éxito. Pero sí, que, éxito? Tener en cuenta, sí que tener en cuenta que en Haití... Eh, la revolución es con oficiales negros... que han estado en el ejército napoleónico. No, no es no es una revolución como la de Brasil... en la que hay unos quilombos, hay unos cimarrones... que luego se llega a un acuerdo con ellos y se les da la libertad. Es, es una revolución... Eh, militar o militarizada con unas tropas que han estado sirviendo a la metrópoli yeah. eh, decías Carlos, casi a punto de terminar, había muchos esclavos en Estados Unidos que los echan de Estados Unidos y fundan naciones en África no, es que los mismos los mismos filántropos que, que ayudan al ferrocarril subterráneo y que ayudan a la liberación de esclavos del sur, piensan hay una corriente que piensa que, dado que se les ha sacado por la fuerza, hay que devolverles a África y eso surge al mismo tiempo en Estados Unidos y en en, en Canadá en el Reino Unido, el Reino Unido los envía a Sierra Leona y eh, Estados Unidos los envía a Liberia. pero hecho, con una variante con una variante sí. de lo que dice Carlos. Una, una variante que es muy importante y que se trata muy poco. No los echan porque o sea, no los llevan a Sierra Leona y a Liberia porque ellos sean muy buenos, sino porque son muchos de los que tienen en su en sus ciudades, y ya molestaban un poco. Y ¿no? ya molestaban un poco, exactamente. Qué Entonces, eh, casi mejor nos lo llevamos a donde han venido y les dejamos. Y por allí. cierto, una anécdota interesante, tanto en Sierra como en Liberia se convierten los negros que llegan, los esclavos liberados, en verdaderos esclavizadores <risa> de la población africana <risa> claro, del lugar. Esclavizan a los que están allí. Por, <risa> eso digo, eso es por eso al principio ya hemos dicho que no hay ninguna diferencia entre blancos y negros en ningún momento es peyorativo y el, el mal está en todas las personas.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 Quita la, la esclavitud de forma absolutamente... Oficialmente ¿tres? la, la Carta de Naciones Unidas la prohíbe total y absolutamente, con lo cual todo país que ¿Sí? la suscriba ya, tiene te, técnicamente que eliminarla. Eso es la teoría. ¿En qué año? Si en de... 45, pero esa es la teoría. La teoría la ¿En teoría. la práctica? En la práctica sí habiendo pues clavos en el mundo. En la práctica, había en el 65 y, sí. como dice Carlos, sigue habiendo clavos ¿Arabia? en países. Ahora viene el 65, creo Sí, sí, sí, sí, sí hay, yo no 60, recuerdo mal algunos. Ahora mismo no es el Pero da igual, todo el mundo sabe que hay zonas del mundo de esclavos Se sabe, se sabe perfectamente Mauritania es uno de sí, En el Oceán, África, en el, la franja del Sahel No sé, en algunas zonas de Asia Bueno, es así Fanzibar tardó muchísimo también. Los disimulas con otro nombre A lo mejor no los llamas esclavos formalmente Pero da igual, no son Es lo que son Ya yeah. ¿Hemos aprendido algo alguna lección en todo este tiempo? Mm, yo creo que poca Si lo que mueve es el dinero, poca alguna gente dice que hay mucha gente, hay muchas personas en este momento trabajando como esclavos por eso, por esos sueldos ínfimos en todas las partes del mundo sí. desgraciadamente, ¿no? Claro, por eso te digo que hemos aprendido poco. El, sí. Sigue moviendo el dinero más que más que el beneficio de la persona. Una musiquita para despedirnos. Algunas personas están preguntando por la editorial de vuestro libro, Esclavos, Comercio Humano en el Atlántico, podéis decirlo si queréis. ¿Es Edad editorial Edad, Edad, que es con la que nosotros escribimos. ¿Y forma de contacto con vosotros? muy fácil con declarar nuestro nombre internet sale, o sea, es en Google, Y si sí. no en Facebook, en Carlos Facebook. Canales o trazos de la historia. En mi caso mi página web es mi nombre y apellidos con punto es, carloscanales.es, es muy fácil. Vale, espero que hayáis disfrutado de estar con nosotros. Has apagado la vela, es decir, que tienes poderes Sí, tienes poderes de he hecha. Eh, yo aquí. espero que la prosperidad que venga a los trescas, esa cerveza que haces sí. y sieron no, una tarta. Si <risa> queréis quedaros a comer la carta, Torre ahora de Castilla, esta celebración del 500 cumpleaños. Gracias, Miguel, un placer. Gracias a ti, Gracias, Carlos. Carlos. Mientras cambiamos un poco de escenario y nos preparamos para que llegue nuestro compañero Miguel Perrero con extrañas apariciones, unos cuantos minutos de nuestra información. Una de las noticias más sorprendentes de los últimos días la hemos conocido a raíz de la publicación de un libro. El título de la obra es Los Reyes del Grial y en ella sus autores, Margarita Torres y José Ortega del Río, afirman haber descubierto el paradero de la reliquia más legendaria de la historia del cristianismo. Según sus investigaciones, la copa se encontraría ubicada en la Basílica de San Isidoro de León. Al parecer, unos pergaminos egipcios revelarían que habría sido enviada al rey de León, Fernando el Grande, tras haber sido saqueada de la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, que la habría cogido desde el siglo IV. La investigación concluye que el que era considerado el santo grial... ...por la comunidad cristiana del siglo 11 se encuentra, por tanto, en León. Seguimos hablando de historia porque uno de los espacios más emblemáticos... ...para los amantes del misterio de lo que fuimos... ...es sin duda el Museo Arqueológico Nacional, que ha abierto sus puertas... ...después de seis años de reformas. Este renovado edificio acoge 13.000 objetos arqueológicos... ...repartidos en 40 salas y 3 kilómetros de exposición. El nuevo espacio pretende acercar la historia y la arqueología... ...a todos los públicos... ...tal como explicaba en el programa de esta casa... ...El Ojo Crítico, su director Andrés Carretero. Hemos logrado que sin perder rigor en la información histórica... ...que el museo sea accesible para cualquier ciudadano... no ...contiene elementos informativos de nivel muy distinto para ciudadanos de muy diferente nivel cultural, o sobre todo con intereses muy variados respecto a la historia. ¿no? Uno puede interesarle profundizar en la historia o no, o eh, contemplar una serie de objetos estéticos a lo largo del tiempo. ¿no? Y viajamos en el tiempo hasta el año 1974 para encontrarnos con uno de los casos de avistamiento ovni más controvertidos de todos los tiempos. Se trata nada más y nada menos que de la experiencia de John Lennon. Al parecer, el 23 de agosto de ese año, cuando el ex Beatle residía en un apartamento del Eastside de Manhattan con su pareja May Pang, ambos fueron testigos de la aparición de un platillo volante desde su balcón. Lo relevante de aquel caso es que el reputado músico realizó un boceto basado en su recuerdo de aquel artefacto que ahora ha sido subastado en Londres junto con otros dibujos del artista. Según el propio Lennon, la visión no se reduciría simplemente a una luz en el cielo, sino que pudo ver lo que más tarde definiría como un gran objeto circular que se dirigía hacia él. Su amante, en ese momento, al oír los gritos del músico, salió a la terraza donde pudo ver el objeto, al igual que otros siete testigos que avisaron a los servicios de emergencia durante aquella noche. un grupo de jugadores de la NBA ha declarado haber vivido fenómenos paranormales durante su estancia en un hotel de California. Se trata del Hotel Clermont en Berkeley, donde los Spars de San Antonio se encontraban concentrados antes de su siguiente partido contra los State Warriors. Sin embargo, el descanso de los jugadores Tim Duncan y Jeff Erz se vio truncado en mitad de la noche. En concreto, el segundo de ellos explicó a los medios al intentar abrir la puerta de su habitación escuchó claramente en el interior el llanto de un bebé y voces de personas que conversaban a pesar de que acababa de salir al pasillo, dejando la estancia completamente vacía. Al parecer otros huéspedes mostraron también su descontento a los responsables del hotel ante lo que parecían ruidos de bebés y niños corriendo por los pasillos de un edificio en el que no había ningún pequeño alojado. <risa> Llegamos así al final de nuestro repaso a la actualidad. En siete noches volveremos a echar un vistazo al mundo del misterio en busca de historias sorprendentes, como siempre, en Espacio en Blanco. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo. ¿Vale? Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello. Y punto. Hola. Hola, soy Raymond Moody. Un saludo para los oyentes de Espacio en Blanco. En radio nacional españa en todo el mundo existen personas que afirman haber que al abismo de lo desconocido vemos hasta Wall street para descubrir que allí también... conoce otras realidades viajaremos por el mundo de la mente para cruza no hacer... la frontera de la lógica los estados alterados de conciencia espacio y... en blanco y... con Miguel blanco oscuro mundo en diablo... radio nacional Tras despedirse de Deluxe y viajar por toda Latinoamérica, regresa con su primer disco en solitario. Yes. Hola, soy Sol López y bueno, este sábado estaré en Abierto hasta las 2, continuando con la presentación de Atlántico y tocando unas coplillas para todos vosotros. Yes. Abierto hasta las 2, con Paloma Aranz, la noche del sábado al domingo a las 12 en Radio Nacional. 27, 2 y 27 en las Islas Canarias eh, Seguimos en directo en este espacio en blanco Y llega el momento de Miguel Pedrero Don Miguel, ¿cómo usted? Muy buenas noches, encantado o sea, que... Hacía tiempo que no venías, ¿eh? Hacía algún tiempo, sí Tenemos una sorpresa para ti, creo En nombre de todo el equipo Aprovechamos Para desearte. Para desearte, feliz cumpleaños, Miguel, que cumplamos, bueno, quizás te debería decir al final, pero muchos 500 más programas juntos eh, estando en el equipo de Despacito. Pero, pero no lo dudes, ah, bueno, muchísimas gracias y no todos los días se cumplen 18 años. Como tú, ¿no? Como yo. Sí. Vale, 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis preguntar. Aún sigue ese concurso. Tenemos algunos libros de esclavos de, de Miguel del Rey y Carlos Canales por si queréis leerlos. ¿Qué, ¿De qué nos vas a hablar esta noche? Cuando me contó Miguel el tema a mí me, me pareció increíblemente interesante porque mucha gente cuenta experiencias de que sus familiares del más allá a veces vienen y se comunican con uno, ¿no? Pero tenemos algunos testimonios mucho más extraños, ¿no, Miguel? Bueno, yo tengo la impresión de que son casos bastante habituales, esos casos de apariciones fantasmales de, de animales, sobre todo de mascotas, de, de animales de compañía, a los que el testigo había estado muy unido, ¿no? Supongo que estos casos son muy habituales, eh, hace poquito que he empezado a rascar, ya sabes que a mí me gusta buscar eh, determinados asuntos, me hago preguntas y digo, ¿qué hay? ¿qué hay sobre esto? Hay información, hay casos, hay testimonios y me he encontrado algunos, pero estoy seguro de que hay muchísimos más. En este sentido, animo a los oyentes. Vale, lanzamos la idea de si han tenido algún tipo de experiencia, ¿verdad? Sí, de, de este tipo, de apariciones fantasmales de, de animales, de mascotas, que se pongan en contacto con, con nosotros. Vale, creo que tienes un montón de testimonios y de cortes, ¿no? Y era algo muy curioso referente al tema que hemos estado tocando sí. a, anteriormente. Comentando con Carlos y con Miguel, yo decía, abolicionistas, y decía que es un término que ha cambiado, ya no es abolicionista, abol", no quieren abolir la cuestión de la esclavitud sino otras cosas, ¿no? Claro, quieren abolir la esclavitud animal, los los defensores de los derechos animal de los de los animales, que hay asociaciones muy importantes en el año 1981 se crea el proyecto Gran Simio y la Declaración de los Grandes Simios Antropoides, que a pesar del nombre no defiende solo los derechos de los simios, sino de todos los animales y no, no son cuatro locos o unos filósofos o unos bien intencionados, sino que estamos hablando de premios Nobel, estamos hablando de, de biólogos de primera categoría, de antropólogos, incluso de juristas y, sobre todo, de religiosos. Y, y ellos dicen que, que, o defienden que nuestra sociedad actual está basada en gran medida en la explotación de los animales, al igual que antaño estaba, estaba basada en la explotación de otros seres humanos, en la esclavitud. no Ellos uh -huh. dicen que en realidad lo que estamos haciendo es esclavizando a los animales, a nuestros semejantes. Y fíjate que, que ellos defienden que que no son muy diferentes a nosotros. ¿Los animales? No, y, y yo estoy bastante de acuerdo. En el fondo, yo creo que los seres humanos somos bichos un poco más inteligentes. Pero... Los, los bichos a veces bastante malos, a juzgar por algunas de las cosas que hacemos, ¿no? como eso de la esclavitud y demás. Y mucho más bichos que los bichos, uh -huh. que los animales en sí. no Los animales tienen emociones, eh, procuran buscar eh, la resolución a ciertos problemas, eh, viven en sociedad, defienden y quieren a sus hijos. En el fondo son tan diferentes a nosotros. Eh, la, la gente del proyecto Gran Simio de defiende el derecho a la vida de los animales, la libertad individual y sobre todo la prohibición a la tortura. Y, y sobre todo, eh, defienden que como ellos no pueden eh, ejercer esos derechos, debemos de ser nosotros, los seres humanos, los que los garanticemos. Pero hay algo muy curioso, ¿no? Y es que eh, todo este movimiento de, de, de defensa de los derechos animales, que como te digo, hay organizaciones eh, muy potentes, parte de dos grandes ramas, una darwinista... Sobre todo formada por filósofos racionalistas, uh -huh. izquierdas, ¿no? fundamentalmente. Pero hay otra rama eh, que está eh, formada por religiosos, por teólogos. ¿no? Finalmente esas dos ramas se han unido y, y es lo que actualmente son estas grandes asociaciones. Pero la base está ahí, sobre todo en los teólogos, en los religiosos, que parten eh, de un punto de vista teológico. Y es que los animales tienen alma. Ojo, algo que ya defendía algún papa. lo no defendía Miguel? Pues por ejemplo Juan Pablo II ¿no? en el año 1990 eh, la prensa internacional abrió con titulares del tipo de los animales tienen alma o el Papa abre el cielo a los animales basándose en, en ciertos pasajes bíblicos, Juan Pablo II vino a decir que los animales poseen el soplo vital recibido por Dios eh, hombre, estamos hablando del Papa pero hay muchos otros sacerdotes que defienden que los animales tienen alma, incluso prácticamente a la altura de los seres humanos. Uno de los más curiosos es un es un sacerdote de una parroquia muy cerca del Vaticano que se llama Mario Ciancini, ¿no? Y este hombre anima a los feligreses a acudir a misa con sus animales de compañía, incluso dos veces al año los bendice, ¿no? Hay un artículo muy curioso que recopilé buscando información sobre sobre esta cuestión del corresponsal del país en, en, en el Vaticano, eh, Juan Arias, ¿no? Uh -huh. Y, y él decía que se acercó a esta parroquia y vio un funeral, ¿no? Un funeral de un embajador, ¿no? Y junto al féretro, pues, asistía con ojos tristes un labrador negro, el perro de, de este embajador. Incluso, incluso Pablo VI... En una ocasión, eh, pues, consoló a una niña que estaba llorando porque se le había muerto un perro y le dijo, no te preocupes, que te encontrarás tu perro en el cielo. Bueno, esto que aparentemente puede ser un comentario de consolación a una niña, en este caso del Papa, tiene una gran importancia porque el Papa es infalible. Por lo tanto, no se puede equivocar. Yeah. Y si el Papa dice que existe el cielo y que los animales van al cielo, es que los animales van al cielo. Hay muchos casos sorprendentes de relaciones entre eh, los animales y sus dueños, ¿no? Como esos que fallece y el perro está yendo o se deja morir en la tumba o, o está visitando la tumba constantemente, ¿no? Son absolutamente fieles, ¿no? Cualquiera que, que haya tenido un, un animal de compañía eh, lo sabe, que no tienen dobleces, ¿no? A veces no tienen esa mala intención que tenemos los seres humanos. Los animales matan, sí, matan para alimentarse, ¿no? O matan para comer o mueren ellos mismos, ¿no? O, o, o matan o son agresivos por defender su territorio ¿no? pero los seres humanos matamos y mira. hacemos el mal por otras muchas cosas, somos bastante más retorcidos creo que tienes algunos testimonios vamos con ellos, ¿te parece? sí si, mira si consideramos que los animales tienen alma obviamente eh, y si consideramos que una vez en el más allá nosotros Podemos presentarnos ante nuestros seres queridos, ¿no? Hay infinidad de casos, lo comentabas tú al principio, eh, en, en el mundo de, de la parapsicología de apariciones fantasmales, ¿no? De, de familiares que, que se aparecen a, a personas que todavía siguen en este mundo. Si consideramos que los animales tienen alma, ¿por qué no pueden aparecerse animales, no? Y lo cierto es que hay bastantes casos recopilados ¿no? y algunos tremendamente interesantes. Por ejemplo, uno de los más conocidos es el de una mujer, eh, Norma Kresgal, de Nueva York, que, que esa mujer declaró que, que bueno, estaba durmiendo una noche y de pronto escuchó eh, los ladridos de su perro Corky, ¿no? que ladraba nerviosamente. ¿no? La mujer se levantó y de pronto se dio cuenta de que su vivienda estaba en llamas. Gracias a eso logró salvar la vida, ¿Y, claro. ¿Y el perro estaba vivo o estaba No, estaba muerto, había fallecido. había fallecido hacía bastante, bastante, bastante tiempo, ¿no? He recopilado algunos testimonios, ¿no?, de este tipo de, de casos. El primero que vamos que vamos a escuchar es de una mujer, una invitada que ya hemos tenido en el espacio en blanco y que seguro que, que ya sospechas quién es, cuando cuando se emitió una breve entrevista provocó... Un mare magnum mm. de llamadas. ¿eh? Todavía nos siguen llamando. Todavía siguen llamando, ¿no? Pues espérate sí. a partir de ahora. Se llama María, es una buena amiga del programa eh, y que es una persona con unas capacidades psíquicas bastante, bastante excepcionales, ¿no? Y ella eh, nos narró un, un caso que, que vivió con, con uno de sus de sus animales de compañía, un perro que vivió mucho tiempo, 19 años, y que cuando falleció, pues ella y su familia decidieron, eh, bueno, tirar o sacar de la casa todo lo que recordara este animal, ¿no?, incluido eh, su habitáculo, ¿no?, es decir, su, su cesto, ¿no? El perro fallece, como digo, Tiran todas las cosas del, de, del animal, de, de la mascota, y un día, cuando llegan a casa, se encuentran con lo siguiente. El cesto este lo tenemos en el cuarto de baño. Nuestro cuarto de baño es muy grande, entonces lo teníamos en el cuarto de baño. Entonces, cuando nos íbamos a duchar, él siempre se metía en ese cesto que no lo utilizaban normalmente, utilizaba otro en el salón, pero en el cuarto de baño siempre se ponía en este cesto. Entonces llegamos al cuarto de baño y vimos el cesto. Y dijimos, no puede ser. Y a continuación lo vimos a él dentro del cesto. Apareció de la nada el perro. Entonces lo estuvimos mirando y estábamos, claro, pues un estado diciendo esto es imposible lo que estamos viendo. Éramos dos personas a verlo entonces nos quedamos mirando y de repente le digo Pinky, Pinqui, Pinkito, que era como se llamaba y en el momento de decir Pinky, Pinqui, Pinkito desapareció, pero fue como que se desapareció junto con el cesto un um una experiencia que puede parecer increíble, pero que hay muchas más de lo que podemos pensar, ¿verdad, Miguel? Eh, eh, no, no tengo la seguridad, pero pero sospecho que esta que este tipo de experiencias son muchísimo más habituales de lo de lo que nos pensamos es más. Creo que son dentro de lo que es el campo el mundo de lo paranormal probablemente de las más habituales, aunque no exista demasiada información eh, acerca de ellas. Luego vamos a dar tu, tu email para que se ponga en contacto contigo, si no, a través del teléfono 900-137-137. Nos van a recordar el teléfono del contestador que tenemos toda la semana y si no, a través del espacio en blanco arroba rtv.es o el Face, como decíamos. Sí, sí. Más casos. Bueno, eh, es habitual que, que las personas que iban una experiencia de este tipo, igual que ocurre con los seres humanos que se encuentran a, a sus seres fallecidos, o se les aparecen sus seres fallecidos, es habitual que, que no experimenten eh, una sola vivencia, sino incluso hasta dos y tres, ¿no? Con esa, entre comillas, aparición fantasmal, ¿no? Es lo que le, lo que le ocurrió a María. Vivió otra experiencia con este animal de compañía con fallecido. Pi con, Pinky. con Pinky. Estábamos en cama, era de noche y sentimos la presencia del perro y lo estábamos viendo. Entonces, claro, te quedas mirando para él y sonríes porque realmente es una sonríes al verlo, ¿no? Porque te des un agradecimiento hacia él. Entonces le sacamos la le saqué la mano de la cama y Y entonces él vino me dio los besitos y en el momento que, que me dan los besitos me quedo mirando y desapareció. El teléfono del contestador, por si queréis conectar a través de la a lo largo de la semana 913461055 913461055. Incluso Miguel se puede sentir la sensación de que te está dando Besitos el perro, decía María. Eh, sí, además, es, este tipo de experiencias son habituales en, en las vivencias de apariciones fantasmales, ¿no? Hay casos en los que la persona llega a, a tocar a esa, a esa aparición fantasmal y, y es sólida, ¿no? Incluso toca carne, ¿no? Parece que, que, que es sólida, ¿no? Pero, como ocurre en todos estos casos, en un momento determinado, esa figura se desvanece completamente. O bien desaparece en un visto y no visto, o bien se va desvaneciendo poquito a poco, ¿no? Más testimonios que tengamos. Hay más casos, ¿no? Eh, en esta ocasión es eh, otra persona que también pasó por, por nuestro programa, se llama Aurora Abad, es presidenta del Centro de Estudios y Divulgación Espírita de Madrid y, y nos nos narró un caso que vivió, en este caso no ella, sino una amiga, una conocida, la escuchamos. Irene que todos conocemos, eh, cuando se le murió su perrita, pues eh, ella la vio en casa dos o tres días y la y vio, eh, estaba quieta, eh, hacía la, la vida de siempre y vio a dos, dos eh, guardianes, por decirlo de alguna forma, dos guardianes, no ángeles, sino dos guardianes, que llegaron, a, llegaron por la perrita, le pusieron su lazo, tiraron de ella... Y se la llevaron. Y la perrita mira, la miraba para atrás. Quiere decirse que se los llevan a un sitio determinado. Qué curioso esto, ¿no? Bueno, es que desde el punto de vista del, del espiritismo, los animales se van a otro sitio no también son son almas también son son energías incluso fíjate qué curioso en el campo de la transcomunicación instrumental uh -huh. que es ese contacto a través de medios tecnológicos con ese supuesto más allá ¿sí? el campo de las psicofonías de las voces directas etcétera etcétera que es lo que yo siempre digo no que, que este fenómeno eh, se diferencia del espiritismo clásico en que algo interacciona con, con aparatos electrónicos ahí queda grabado ¿no? y hay hay eh, Recogidas eh, psicofonías en las que se escucha a perros ladrar, a gatos maullar, a, a caballos trotar e incluso, eh, ya yéndonos al campo ya no de la psicofonía sino de las psicoimágenes, esas esas supuestas imágenes del más allá, hay algunas psicoimágenes muy espectaculares, algunas muy clásicas en los que se ve a personas fallecidas al lado de animales fallecidas al lado de perros, al lado de gatos, en una especie de paisaje, una especie de, de, de campo. ¿no? Uh -huh. Es decir, que, que esto aunque sea un tema eh, un tanto marginal dentro de lo que es la parapsicología, que ya de por sí es marginal, es, es eh, un fenómeno marginal dentro de la marginalidad, pero hay bastantes, bastantes elementos de juicio. Una pregunta que hacen los oyentes, entre las muchas que están llegando, es que ¿por qué en las apariciones de animales se ven todos los rasgos del animal?, ¿Y no ocurre igual cuando hay un fallecido o un, una persona que se ve más así como desvanecido? Eh, eh, mira, lo, los casos que acabamos de relatar y los que y los que contaremos eh, bueno son, son una serie de, de, de, de casos que, que no indican absolutamente nada. No necesitaríamos un número, un universo mucho mayor, más de, amplio, más amplio de, de sucesos. En los casos de apariciones fantasmales eh, hay sucesos de todo tipo. ¿no? Desde lo que te comentaba antes, de personas que tocan al fantasma. Y, y es sólido tocan carne a otros que lo atraviesan que la aparición espectral desaparece o, mm. o va desapareciendo poquito a poco etcétera etcétera no un caso más que nos que, que nos contó aurora ba no este es muy curioso no es exactamente un caso de, de aparición fantasmal de, de animales, pero tiene mucho que ver con los animales y es muy interesante, ¿no? Aurora me explicaba que ella es muy bichera, ¿no? Es decir, que le gusta mucho los animales, que ha tenido muchos animales a lo largo de su vida, ¿no? Y un día una amiga en el, en el Parque del Retiro, aquí en Madrid, se encontró un perro abandonado. ¿no? Y como sabía que ella se le había muerto una mascota y que, que le gustaban mucho los animales, se lo llevó, ¿no? Bueno, y ella decidió quedárselo, ¿no? No estaba muy convencida porque era un, un animal abandonado, pero se lo quedó. Y la convivencia se hizo se hizo insufrible porque este animal era, eh, era muy violento, agresivo. muy agresivo, le mordía, no le dejaba eh, entrar en casa y... y Y Aurora le dijo a su amiga, oye, es que no puedo con él, te lo tengo que devolver. Y dice, si me lo devuelves, lo que vamos a hacer es sacrificarlo. No hay otra alternativa. Y dice, bueno, me lo voy a quedar una semana más, pero si esto no mejora, yo no puedo vivir así, ¿no? Y en eso estaba pensando en, en devolver ese perro a su amiga y que finalmente fuese sacrificada hasta que un día sucedió lo siguiente. Vino su ama, que estaba muerta, ¿Mm? y me dijo, por favor... Quédate con él Cuando te gruña No le regañes Cállate Y enséñale la correa Y sácale a la calle Que es muy buen perrito Y te va a querer mucho Le dije Sí, soy su ama Es que fui al retiro Y al salir del retiro Me atropellaron Y él se quedó perdido Y se fue retiro adentro Pues así Fue cambiando efectivamente como me dijo el espíritu fue cambiando totalmente, totalmente y se hizo mansito, mansito, mansito Espacio en Blanco buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo 21 en Radio Nacional de España con Miguel Blanco Qué curioso que de repente se le aparece el la dueña anterior del perro que había fallecido como contaba y le explica cómo tratarle bien para que ese perro sí. y a partir de entonces cambia. Cambia totalmente y fue su animal de compañía durante muchos años hasta que hasta que acabó falleciendo pues de muerte natural, no una edad avanzada. Eh, más eh, comunicaciones en un ambiente dice que oye a su cacatúa cómo golpea la jaula pocos años después o poco sí po muchos años después de su muerte. Bueno, pues es lo que te decía yo al principio, estoy segurísimo de que hay muchísimos casos vale. de, de ese tipo. Aprovecho si quieres para dar el mail. Vale. Si, si quieren sí. si quieren ponerse en, en contacto con nosotros, que, que nos pondremos en comunicación con, con todos sus oyentes para, para seguir sus casos, ¿no? Pueden escribirme a mi correo electrónico que es miguelpedrero, arroba, hotmail.com miguelpedrero, arroba, hotmail.com El contestador, 913461055 por si queréis a lo largo de la semana contarnos la historia. Más testimonio Miguel. Eh, bueno, eh, vamos a, a acabar eh, con el testimonio de, de Aurora Abad con otro suceso que tiene muchísimo... Eh, que ver con animales no eh, fallece uno de sus animales de, de compañía un, también un perro al que le tenía muchísimo muchísimo cariño y bueno y ella estaba eh, pues muy muy muy apenada ¿no? y, y también se le presenta un espíritu y le dice algo lo escuchamos escuchamos ese la primera perrita en la que se me murió que la tuvimos que sacrificar Cuando llegué a casa que veníamos mi hija y yo llorando como dos burras, yo venga a llorar y porque lo he hecho y porque lo he hecho, pero había que hacerlo porque estaba muy malita. Vino mi padre y me dijo, hija, no llores por la perra. Palabras textuales de mi padre. No llores por la perrita. A ella la olvidarás y a nosotros no. Cálmate, no te gustará que con el paso de mucho tiempo llegue a ser humana, porque también tiene su evolución. En este caso era el padre, y teniendo como idea de que vamos evolucionando y podemos haber sido animales y luego convertirnos en seres humanos. Esa es la tesis del, del espiritismo, uh -huh. ¿no? que, que toda nuestra existencia es una evolución constante, ¿no? pues Podemos ser primero minerales, luego plantas, animales, seres humanos y luego ya otras cosas, ¿no? Pero que, que nuestra nuestra alma, nuestra chispa divina, lo que lo que experimenta es una constante evolución hasta llegar a la fuente, ¿no? a, a Dios mismo, ¿no? Uh -huh. Que en realidad, según el espiritismo, todos somos parte de Dios, todos somos dioses, ¿no? Uh -huh. No somos más que la chispa divina que intenta vivir determinadas experiencias para aumentar su sabiduría, ¿no? sí. esa es más o menos la tesis, la tesis del espiritismo hay más, más casos de este tipo algunos bastante bien estudiados en el ámbito de la parapsicología, no uno de los clásicos es el, el, el incidente de, de Ryder Hagar ¿no? y, y nos lo cuenta uno de los mejores especialistas en, en parapsicología en España Carlos Fernández, lo escuchamos Tuvo un sueño muy muy lúcido en el que eh, un 10 de julio, se acostó a dormir a sobre la una de la mañana y en, en un momento eh, soñó con que veía a su perro en una laguna eh, que eh, estaba entre una, entre unos juncos y sintió como que eh, salía del cuerpo y se dirigía a donde estaba donde estaba el pequeño perro. Eh, la, el sueño se hizo más intenso cuando eh, abrazó al perro y puso la cabeza sobre su sobre su pecho y sintió como que eh, el perro quería transmitirle algo eh, decía que como que se estaba que se estaba muriendo. Qué interesante, ¿no? Él sueña este hombre, Ryder Haggard, sueña con sueña con con su perro, lo ve en una determinada situación entre unos juncos Eh, al, al lado de, de una especie de, de laguna y el perro le dice que está muerto, ¿no? Aparentemente bueno, simplemente es un sueño pero ahora viene el desenlace despertó súbitamente de, de este sueño y contó a su mujer lo que había habido pero eh, lo tomaron como una simple pesadilla Poco después eh, eh, empezó a inquietarse al no ver al perro y, se, y comenzó una búsqueda en la que encontraron precisamente al, al perro en una laguna cercana eh, que había sido víctima de un atropello por, por parte de un tren sigue sí, el perro se le apareció una vez estando ya ya muerto sí para decirle cómo como había fallecido y dónde se encontraba el cuerpo de, de, de, de ese perro no Hay, hay más casos, algunos muy llamativos. Por ejemplo, el de Walter Manuel, ¿no? Que una noche se encontraba durmiendo y escuchó los ladridos de su perra Lady, que como te puedes imaginar, había fallecido hace tiempo. Uh -huh. Venían del exterior. Él se, se despierta corriendo, abre la ventana y lo que se encuentra es su, a su hijo pequeño, de, de corta edad, que había salido de casa, se había caído a la piscina y se estaba ahogando. no Gracias a eso le salvó la vida al hijo. ¿no? Y para terminar, un caso... Fascinante, ¿no? Yo creo que fascinante. Ten, tenemos que escuchar la experiencia. de La protagonista es también María, ¿eh? uh -huh. que hemos escuchado al principio de, de esta sección. María es una mujer muy especial que, entre otras cosas, se dedica a ayudar desinteresadamente a familias y a, de, de personas que están desahuciadas, ¿no? Moribundo, los ayuda a morir, ¿no? A pasar al otro lado, ¿no? Muchas veces son las familias los que la llaman y otras veces son los médicos, ¿no? Además de cierto hospital de una ciudad española que no vamos a desvelar, ¿no? Uh -huh. Y ella hace ese, esa labor desinteresadamente. Y en una ocasión, cuando estaba realizando esta labor de, bueno, ayudar a un moribundo a pasar tranquilamente al otro lado, sucede lo que escuchamos. Nos encontrábamos en el hospital eh, acompañando a un enfermo en fase terminal, ¿no? el 31 de julio del 2013, y resulta que bueno que estaba pasándolo bastante mal, entonces lo que hicimos fue hacerle una sesión de reiki y luego a continuación lo ayudamos a, a que da, a que tuviera un tránsito tranquilo, que es a lo que nos dedicamos nosotras, y en el momento de invocar para que pasara hacia el otro lado, eh, apareció un perro blanco, precioso, de tamaño mediano, y nos llamó la atención porque él sonrió y lo reconoció, porque le cambió la cara a este hombre. Entonces, se fue muy tranquilo, muy tranquilo, y en paz. Animales que ayudan a los seres humanos, no solamente en la vida, sino también para ese momento del tránsito, ¿no? Claro, pero esta historia, como te puedes imaginar, continúa, porque... Una de las personas eh, presentes en en, este, en el tránsito de este hombre era su esposa, ¿no? La esposa de, de este hombre que, que estaba falleciendo. Y obviamente María, como te puedes imaginar, le preguntó a esta mujer sobre ese perro. Uh -huh. La mujer, cuando terminamos, antes de que falleciera, me dijo qué tal como lo veíamos y le digo que quien lo venía a recoger era un perro blanco de mediano tamaño. ...y quedó muy sorprendida... ...abrió los ojos y dijo... ...Dios mío, si ese perro hace cinco años que falleció... ...y tengo la foto en casa... ...así fue... ...a los pocos días yo fui a su casa... ...y me mostró la foto... ...el perro blanco que vino a recoger... ...a su amo... ...historias muy curiosas, ¿verdad Miguel? Sí, historias... ...y lo que hemos hecho es simplemente rascar en la superficie... Yeah. ¿no? ...pero estoy completamente seguro de que muchos de, de los oyentes que nos escuchan tienen han vivido experiencias tanto o incluso más interesantes que estas. Si tienen alguna que se pongan en contacto contigo, repite si no te importa. El sí, eh, me pueden escribir a miguelpedrero.hotmail.com Hay un contestador que está mm, todo el tiempo, toda la semana, 91, 346-1055, por si quieres contarnos queréis contarnos alguna historia. La última pregunta. ¿no? Mm. Tendremos mucha más que hacerte ¿Solamente son perros también y casos de gatos y de otro tipo de animales? No, hay casos de otros animales Pero obviamente te puedes imaginar que lo que más abunda Son perros y gatos Que son habitualmente los animales de compañía que todos tenemos Es que yo, Miguel, no me he quedado muy claro ¿18 años solamente cumples? <risa> <risa> bueno, cu cumplo algunos más, desgraciadamente Ya no me gusta nada cumplir. Ya hace ya hace bastantes años que no me gusta nada cumplir. Sí, ¿Nos pasa nos pasa mucho? Eh, espero volver a verte Miguel y como te decía antes que compramos otros 500 años juntos en el espacio sí. blanco. Oye, y que sigamos cumplando cumpliendo muchos años juntos y disfrutando de estas historias. Y de la radio y de la gente que viene a vernos como pasa esta noche y de los casos y, de... Y, y a seguir disfrutando de la vida y, y estar vivos que es un verdadero un verdadero lujo y sobre todo en este lugar del mundo que nos ha tocado nacer, sí, en occidente. Señor. Sí, señor. Gracias, te veo prontito, Miguel. Hasta la próxima. Y tenemos que terminar La gratitud a todos los que habéis venido a vernos Muchas gracias, espero que volváis eh, Gracias a Greta Navas Que cuidó nuestro sonido en esta última parte del programa Y teníamos un concurso Estos son los cinco ganadores Hugo Porras de Alcalá de los Gasules en Cádiz Francisco Javier Marín de Sevilla Lidia Agüero de Salamanca Marisa Montalvo, de Barcelona, y Miguel Soler, creo que Soler, de Asturias. Poneros en contacto con nosotros para darnos la dirección y seguramente esta noche lleváis ese libro de Carlos Canales y de Miguel de Rey, del cual hemos hablado, Esclavos. Gracias a todos por la ayuda en llenar este espacio en blanco. A esos cientos de miles de personas que nos descargan a través del podcast y todos los que estáis por ahí, gracias. La semana que viene más, en 7 días, aquí en Radio Nacional. Y ahora os invitamos a seguir en la sintonía. Os invitaríamos a un poquito de tarta, pero va a ser un poco difícil. Y os dejamos un poquito nuestra mejor música. Nos vemos la semana que viene. No verdad es el programa. Viene con muchas sorpresas. Cuidaros.